La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio bazán Es miércoles 27 de julio. Por delante tendremos otro día idéntico al de ayer, con una novedad. Puede que llueva, muy poco pero no será suficiente para librarnos del bochorno. Volveremos a sufrir una sensación térmica de casi 40 grados tras una noche en la que ha costado dormir porque el termómetro no ha bajado de los 26 grados. Esperemos por el bien de cantores y público que no haga tanto calor para las representaciones del misteri Hoy comienzan los ensayos de los cantores en el interior de Santa María y por ello entrevistaremos a Javier González sobre las 9 menos cuarto y en la tertulia de este miércoles Además, tendremos a Pedro Soriano y Gaspar Macías, recién nombrado patrono del Misteri. Y conoceremos más detalles de Festielch, un raco del ocio que se va a instalar en el paseo de la estación. Una propuesta del ayuntamiento que surgió el pasado sábado. Esta propuesta oficialmente se cerró el sábado, el sábado pasado, que es cuando dimos rueda de prensa. Días anteriores mantuvimos conversaciones con... Estamos escuchando a Fran Linares, al que entrevistaremos en del grupo La Comedia y uno de los organizadores de este Raco que con su implantación pues acalla las quejas del sector de la hostelería que pues criticó la falta de planificación para estas fiestas por parte de la concejal del área Mario Lagaliana, que aún no sabemos si podrá sacar adelante el contrato de las luces especiales para las fiestas de agosto. Antonio Bazán, eh, ¿cómo ves el panorama? ¿Se le van a fundir los plomos? No se, ¿No se han fundido ya? Bueno, me todavía, es que todavía no ha podido darle al interruptor para no. eh, inaugurar el alumbrado de luces. Habrá que esperarlo. Yo me imagino, dado todo este cúmulo de, de circunstancias, eh, me imagino a la trinca, de verdad, ¿eh? Dando el pistolcazo de salida a la Festa Mayor de Elche. Que va a salir bien, seguro. <ríe> alegría que es Festa Mayor. Alegria, encetemos la bota del record. Festa major, Pues sí, és fiesta major i <laughs> dentro de poquit tot començarem amb elles. I a panèmic corravin greu, tot son de valla canta la cançó. Bueno, pues hemos comenzado con mucha alegría porque también hoy comenzarán los ensayos en el interior de Santa María para las representaciones de agosto. El mestre de capella al que vamos a entrevistar, eh, Javier González, nos ha explicado que las voces están preparadas. Yo creo que están preparadísimas porque los ensayos no han nunca se han interrumpido en la casa de la fiesta y hay mucha ilusión por cantar el 14 y el 15 tras dos años sin la coronación en el día grande de la Madre de Dios. El el de los tramoyistas concluyó, el escenario está ya montado en el interior del templo pero los ensayos no comenzaron como viene siendo una tradición el día de San Jaime, el lunes, porque es el lunes por la tarde y a pesar del intenso calor los cantores estuvieron participando en la grabación de esa película que Pablo más y Manuel Gutiérrez Aragón están realizando sobre el misterio. Es lo que nos contaba Javier González de trabajo para, para este estos últimos meses ya previos a las representaciones que los cantores ya tenían por escrito y entonces el lunes empezábamos los ensayos, como siempre el día de San Jaume, es una fecha un poco señalada que, que es el día un poco de, de dar comienzo los ensayos en la, en la Basílica, pero lo hemos retrasado a hoy, a esta, a esta tarde noche porque, porque el lunes estuvimos grabando eh, temas de, de la película que, se está, que está haciendo Pablo Mas. Y ayer el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad se reunió con los directores médicos de los dos hospitales, con la coordinadora del servicio de ambulancias y los mandos de la jefatura local de la policía local para organizar ese dispositivo sanitario de la NIDEL ALBA, una noche en la que se van a quemar centenares de kilos de pólvora, lo que es importante apagar cualquier fuego o responder de forma rápida y eficaz a cualquier accidente que pueda producirse ...por el lanzamiento de los fuegos artificiales... ...así pues habrá tres puestos de socorro... ...y uno de coordinación general que estarán ubicados... ...frente a la oficina de turismo del Parque Municipal... ...el general, el puesto de mando... ...y los de socorro estarán junto a la zona acotada... ...donde se van a lanzar las carretillas... ...escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Insistimos que es un trabajo que se viene planificando... ...y que se viene preparando desde hace mucho tiempo... Y que vamos concretando ahora en reuniones puntuales con todos los actores que tienen algo que decir y algo que aportar para garantizar la seguridad y para que disfrutemos todos los ilicitanos e ilicitanas de unas fiestas patronales como nos merecemos después de dos años de ausencia por la pandemia. Y como ya adelantábamos la pasada semana ayer, se dieron a conocer los actos preparados por la Real Orden de la Dama. Su presidenta, Mari Carmen Pérez Cascales, junto a la Concejal de Cultura, margantón explicaron todo lo organizado para conmemorar un aniversario redondo, 125 años del hallazgo. Para la Real Orden, la Gala Excelentes de la Dama es uno de los actos más destacados porque por primera vez se van a premiar a personalidades que han hecho posible que la dama se haya convertido en un icono mundial. Se llevará a cabo el 3 de agosto en la Rotonda del Parque Municipal y el día 4, por la mañana, en la Plaza de Baix, se acogerá ...bueno, se va a instalar una gran carpa... ...y la dama del viviente va a regalar obsequios a los peatones... ...por la tarde los autobuses partirán desde el MAE... ...a las seis y media para visitar el lugar donde se halló la dama... ...en el yacimiento de la Alcudia... ...y por la noche en el exterior del Palacio de Altamira... ...se va a proyectar un espectáculo audiovisual... ...según comentó ayer la concejal de Cultura Margantón. Para poner el broche de urla este día... A partir de las 10 eh, habrá un espectáculo audiovisual que se proyectará en el Palacio de Altamira. Esta es la primera vez que, que hacemos, una, desde hacemos una, una actividad de este estilo. Y yo creo que va a quedar muy bonito este espectáculo audiovisual que empezará a las 10 pero luego se pondrá en bucle hasta la 1 o las 2 de la mañana. La Edil también señaló que el trasladar la visita al yacimiento por la tarde es una iniciativa que comenzó en 2019 y que se va a quedar para los próximos años con el fin de evitar el calor de las horas centrales porque dice que ha tenido mejor respuesta. Sí, porque nos dimos cuenta que, teniendo en cuenta de que el aniversario es todo el día 4, las temperaturas que se alcanzan en la Alcudia por la mañana son muy elevadas, sí. con lo cual cuando se eh, apareció la propuesta de hacerlo por la tarde, pues ya en el 19 hicimos la prueba sí. y vimos que en cuanto a asistencia, condiciones, temperaturas, el cambio había supuesto una mejora. Y, sí. y yo creo que lo dejaremos siempre sí, así. Sí, yo creo que sí. Es mucho yo más acertado. Sí. Y además, como ahora también hemos creado cosas para hacer por la mañana, pues al final el día queda muy completo. También ambas hablaron de las actividades que han organizado para septiembre como una exposición itinerante para difundir la cultura íbera por todo el municipio, ese seminario científico en la UNED o una exposición de la Real Orden sobre la dama viajera en colaboración con el mar que va a recorrer toda la provincia. Para la presidenta de la Real Orden Mari Carmen Pérez Cascales no se entienden los motivos del rechazo del ministro actual de Cultura a ceder la dama de ahí que considera importante todos los actos conmemorativos porque también son reivindicativos tenemos mucho muchas esperanzas y además me consta que que desde el ayuntamiento y desde nuestro gobierno valenciano se hicieron todas las aproximaciones posibles para intentar y negociaciones con el anterior ministro, que estaban muy avanzadas. Se ha cambiado de criterio, esta es una opinión evidentemente eh, mía, y yo entiendo que el cambio de criterio no no no está justificado por motivos técnicos. Estamos hablando de unos informes de hace 20 años y con esos mismos informes, cuando era vicepresidenta Carmen Calvo, la dama estuvo aquí y no sufrió nada ningún daño. Efectivamente, eh, no podemos entender el motivo de esa negación y de ahí la importancia de este 125 aniversario. Y si no, seguiremos en el 126 y en el 127 reivindicando que el lugar de la dama es el Che. Cambiamos de asunto. La Fundación Mediterráneo, ahora que ha terminado el Festival de Cine Independiente de Ilche, ha anunciado que tenían o tienen una deuda histórica con la ciudad que quieren saldar con la apertura. A partir del próximo mes de octubre, de la Escuela de Pintura de Lord del Chocolater, regresará a este huerto, situado en pleno corazón del Palmeral Histórico, con menos profesores que antes, pero para éxito un primer curso, porque en función de sus necesidades, el director social de la Fundación nos ha señalado Vicente Sánchez que se irá ampliando esta escuela. que Era una deuda histórica, se paró se paró en dos, entre 2015 aproximadamente se paró eh, pero hemos retomado hemos retomado el proyecto de la mano de Mario Dolores Bulá y vamos a darle una vuelta y vamos a retomarlo ten en cuenta eh, que es un al igual que el Festival de cine del Elche, eh, la Escuela de Pintura es un histórico. Y tenemos más buenas noticias porque el Hospital General de Elche va a contar con un nuevo acelerador de electrones móviles para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama a través de la técnica de radioterapia intraoperatoria. Sanidad ha comprado tres equipos por 3,8 millones de euros que se van a instalar en uno en el Clínico de Valencia, otro aquí en el General de elche y el Provincial de Castellón, para poder tratar a más de 400 mujeres con cáncer de mama o pacientes con tumores ginecológicos y pancreáticos avanzados. Se trata de una técnica que permite a determinados pacientes recibir todo el tratamiento radioterápico que necesitan en una única dosis durante el mismo proceso de la intervención quirúrgica. Gracias a esta nueva técnica se consigue un mayor control de la enfermedad al disminuir el número de tratamientos, de sesiones y minimizar así los efectos secundarios. Hablamos de otra destacada inversión, también viene del Gobierno valenciano. Ayer la anunciaron las conselleras de Educación y Medio Ambiente. La Generalitat va a invertir casi 15 millones de euros en instalar placas solares en las terrazas de los institutos con el fin de reducir el CO2 y ahorrar en la factura de la luz. Pero además esta inversión supondrá ayudar a las familias más vulnerables. como Pues porque estos centros con los sobrantes de energía solar de sus placas podrán abastecer a las familias más necesitadas. Es un proyecto que se desarrollará por fases, se denomina CERO, y tiene previsto instalar las placas solares en las terrazas de 114 institutos, en una primera fase, institutos repartidos por toda la comunidad valenciana. Ya hablamos de los taxistas de Elche que vuelven a estar en alerta y es que sobrevuela la idea de que taxis de fuera de la ciudad puedan acudir al aeropuerto de Elche a recoger a turistas, lo que sería fatal para los de Elche ya que perderían su exclusividad y verían mermados sus ingresos. Los taxistas no descartan movilizaciones si la Generalitat autoriza a los foráneos a actuar en este aeropuerto. Nos cuenta la noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Consejo, AENA y el Ayuntamiento se han reunido recientemente para abordar el servicio de taxi en el aeropuerto. Para el sector ilicitano, la peor decisión sería que taxis de fuera de la ciudad pudieran prestar servicio en el aeródromo, aunque tan solo fuera de manera puntual y en limitadas franjas horarias, una medida que está sobre la mesa. Desde el ServiTaxi aseguran que el servicio en el aeropuerto se satisface y achacan la demanda de taxis a que de noche los autobuses reducen sus servicios y, en consecuencia, secuencia Se piden más taxis y también justifican que se piden menos coches de alquiler, lo que también deriva en mayor demanda de estos vehículos, pero dicen que con todo ello se cubre el servicio. Los taxistas están expectantes de la decisión que se pueda tomar y no descartan realizar movilizaciones o acciones de protesta en caso de que decidan que taxis de fuera de la ciudad puedan ir al aeropuerto. Critican una vez más la postura de movilidad, ya que dicen no está defendida. A este sector los taxistas ya se reunieron la semana pasada para ampliar los servicios, cubrir la demanda de taxis en elche al garantizar vehículos en las paradas, haciendo guardias y reorganizando los turnos. Además, de cara a las fiestas patronales también anunciaron que redoblarán los esfuerzos. Pues el Partido Popular presentó precisamente en el pleno del lunes una moción in boche para evitar que taxis de fuera de Ilche puedan prestar sus servicios en el aeropuerto. El presidente del PP o portavoz popular, Pablo Ruz, critica la intención del Consejo de que los taxistas ilícitanos puedan perder su exclusividad. Lo escuchamos. Después de muchos años conseguimos que solamente los taxistas ilicitanos recogieran a los pasajeros que llegan al aeropuerto Alicante-Elche. Y esto es muy importante, ha costado años. Ahora el Consejo de Chimo Puig amenaza con permitir que taxistas de otros municipios cumplan y hagan este servicio. Nos parece inadmisible, somos inflexibles. Hay que decirle al Consejo de Chimo Puig una vez más que no, que ya está bien que ya está bien de poner el nombre del Che en cuestión y ya está bien de perjudicar a nuestros intereses. Señores de Partido Socialista y Compromís, sean firmes, alcen la voz y no permitan esta barbaridad. Sin embargo, las quejas de los usuarios por la falta de taxis en el Che continúan produciéndose. Y el alcalde ha estimado que más de 2.700 jóvenes en el Che que cumplen 18 años en este año, en 2022, podrán adquirir el bono cultural que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura. Por ello, el alcalde invita a todos los negocios, eh, librerías, cines, museos, festivales o tiendas de videojuegos que participen en el programa con el fin de que esos 400 euros que se ofrecen puedan llegar a los jóvenes ilícitanos. Escuchamos al alcalde. Carlos González. En efecto, nos hemos dirigido a más de 300 empresas ilicitanas vinculadas a las actividades y productos culturales, invitándolas a que se adhieran al programa del Ministerio de Cultura, llamado Bono Cultural Joven, y que tiene como finalidad incentivar el consumo cultural de los y las jóvenes y que al mismo tiempo pretende apoyar la industria cultural. Fundamentalmente nos hemos dirigido a librerías, salas de cine o de música, entre otras actividades, y el propósito es que se incorporen al programa para que los 2.700 jóvenes ilicitanos a los que va destinado puedan utilizar en Elche el millón de euros en inversión cultural que corresponde a nuestra ciudad. El plazo para adquirir este bono cultural ya está abierto y permanecerá hasta el 15 de octubre. Y hablamos de otra convocatoria, la dirigida a las empresas que quieran tener el sello que otorga el Ayuntamiento, concretamente la Concejalía de Igualdad de Empresa Conciliadora. El plazo de presentación de solicitudes para optar a este sello ya está abierto y estará hasta el 2 de septiembre. Pueden presentarse microempresas, pymes y grandes empresas de más de 250 trabajadores. El único requisito es que estén empadronadas en Elche. Y una de esas empresas conciliadoras pues pueden ser los comercios del centro. Esta semana, el concejal del área, Felipe Sánchez, se ha reunido con la nueva junta directiva de la Asociación de Comerciantes del centro de Elche para impulsar proyectos en común. La entidad renovó su junta directiva el pasado 20 de junio y Vicente Rodríguez, el nuevo presidente de la asociación ha manifestado su voluntad de trabajar de trabajar juntos para impulsar y dinamizar los comercios de la zona centro. Para el concejal Felipe Sánchez, tras la reunión con la nueva junta directiva, ha señalado que es importante la colaboración, que esta colaboración continúe para realizar más actividades de dinamización comercial. Hay que tener en cuenta que el comercio del centro histórico es nuestro mayor escaparate Eh, tanto para visitantes y turistas como para los propios licitados y licitanas. Es la puerta que abre al resto del comercio del municipio y por ello es muy importante que, que sea dinámico, que tenga actividad. Eh. Y en la página de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a un hombre de 58 años por intentar robar un coche que estaba perdido aparcado, parado, mejor dicho, en un semáforo en el barrio de Los Palmerales. El ladrón sacó a la fuerza a la conductora del vehículo, pero no pudo arrancar el coche, por lo que decidió huir del lugar. Más tarde, y gracias a la descripción detallada que aportó la conductora, los agentes lograron detenerlo y trasladarlo al Hospital General para curar las lesiones que afirmó haberse hecho durante una riña. Tras el reconocimiento médico, el hombre trató de quitarle el arma a uno de los agentes, por lo que fue reducido y trasladado a dependencias policiales. Y más asuntos. Con motivo del Día Internacional de los Abuelos, que se celebró ayer, el centro cívico El Bailongo, ha reforzado sus actividades, que se enmarcan en la primera escuela de verano senior, impulsada por la Concejalía de Políticas de Mayores. Hasta el viernes se estarán realizando clases de baile, talleres de risoterapia, talleres de lectura y de expresión artística, así como charlas temáticas y salidas, visitas culturales por todo el municipio. Además, el Molí Real se iluminó anoche de blanco. Y terminamos contándoles que la guitarra española volverá a sonar en el claustro de San José esta misma noche con motivo del festival Ciudad de Elche que se está desarrollando en Elche desde el pasado domingo. El concierto de hoy corre a cargo de uno de los grandes guitarristas del mundo el uruguayo Álvaro Pierri quien ha sido clave en la consolidación de este certamen en Elche y por su gran proyección internacional. Álvaro Pierri Estuvo desde el primer año y es colaborador habitual del festival. Su concierto es el único que no es con entrada libre. Cuesta 15 euros escuchar a uno de los grandes maestros de la guitarra por esta música, fíjense. la Lo virtuoso que resulta Álvaro Pierri a la guitarra. Tele-Edge, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac tic-tac el tiempo se acaba solo hasta final de existencias tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata son unidades limitadas ven a Nissan Marcos Automoción llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones Lid de Festa ELS 2022 barraca popular del 6 al 14 de agosto día 6 Melendi Yo te prometo Día 7, Nino Vargas, original Elías, Moncho chavea más invitados. Día 8, Loquillo. Siempre quise ir. Adelante. Día 11, Juan magán Magal no Todos los días fin de fiesta con nuestro residente y showman VideoTJ Ralf Consigue tu entrada en entradas.com Ven a disfrutar un formato de barraca diferente Espectacular Conciertos, gastronomía, helados, chuches Y fiesta total en noches únicas Parking Universidad Miguel Hernández de Elche Ayuntamiento de Elche Regidoría de Festes Produce Cindy Pandora Producciones Colaboran Grupo Antón y Visite Elche ¡Refréscate este verano con tele -Elch! Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrandez. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Tenel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 Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan roca Seo te abrazar. Que la vida es eso, es subir el cielo y vivir descalza. Y a ver este cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa. Sin un camino, sin ni motivos y una carcajada. S'ho m'ha fet 1.4 Teleelch Radio Marca. 7 de la mañana, 28 minutos. Llega el tiempo del deporte con Paco Gómez. Al quedándonos buenos días. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta mañana a las diez y media en Algorfa su cuarto partido de pretemporada frente al Getafe, rival de primera división y a priori el más exigente de cuántos equipos se va a enfrentar en esta pretemporada. Y es que se cumplen dos días de que la Expedición Blanca y Verde está en este mini-stash de pretemporada en la finca Golf Resort hasta el próximo martes día 2. En estos seis días el Elche va a disputar tres partidos, el de esta mañana frente al Getafe, el próximo sábado el trofeo Carabela de Plata se disputa en Cartagena y el martes que viene, último día de este mini-estas es de pretemporada, el Elche se enfrentará al Ibiza. Por tanto, un primera el Getafe y dos segundas cartagena e ibiza van a poner a prueba los reflejos de un elche que se prepara para el debut liguero el próximo día 15 ahora mismo el técnico del elche está a la espera de que lleguen los refuerzos al núcleo fuerte son 20 jugadores con los que cuenta el técnico blanquiverde o al menos que tienen contrato en vigor aunque alguno en principio podrá salir el club Tiene en su punto de mira a hombres como Edu Expósito, uno de los futbolistas que ya nombrábamos hace prácticamente dos meses. El jugador del Eibar de 25 años, centrocampista de contención, está en la agenda del Girona y también del Español, pero el Elche ya... La temporada pasada intentó su fichaje, ahora con el descenso de Leibar a segunda, el futbolista está dispuesto a salir y el Elche podría estar dispuesto a pagar su traspaso por 4 millones de euros. Peremilla dejaba claro que los fichajes y los que tengan que venir está muy bien, pero que la base ya está. Bueno, que vengan los que tengan que venir pero sabemos que el, que el núcleo fuerte está aquí somos los que estábamos la, la temporada pasada creo que somos 16 17 eh, somos fuertes nos conocemos nos conocemos todos y sabemos lo que, lo que hay dentro del vestuario y todo yo creo que estamos contentos de estar de estar todos los que los que estamos ¿no? y creo que lo, que lo vamos a sacar todo. Por cierto, que la campaña de abono sigue viento en popa, son ya más de 16500 los nuevos abonados, 2000 más que el número total de abonados de la pasada temporada y todavía falta más de un mes para que finalice esta campaña. Hasta luego. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Telelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri, vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento del Eltz.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 la psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a Seat. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. tiempo entre Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Bueno, Durante los próximos días continuará el bochorno. Seguimos con las noches ecuatoriales durante esta madrugada en la ciudad, en la temperatura nocturna, en la estación meteorológica de Telaix. No ha bajado de los 26 grados. En Santa Pola, Tabarca, no bajaba de los 27 grados. Tenemos un Mediterráneo muy recalentado, muy tropicalizado, con temperaturas en torno a los 29 grados. Y es que se está acelerando el cambio climático. Temperaturas nocturnas en el sur del Candés que han rondado los 24-25 grados. Hoy la jornada de nuevo va a estar marcada por el bochorno, por la mañana abundante nubosidad, incluso de forma muy localizada se podría escapar alguna gota, por la tarde ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, se activará el viento flojo de componente marítima, viento que seguirá aportando niveles elevados de humedad ambiental que se van a traducir en bochorno. Temperaturas ambientales máximas en torno a los 32 grados aquí en la ciudad. Temperaturas de sensación térmica las que realmente percibe el cuerpo humano por encima de los 38 39 grados en el sur del Candel. Alcanzaremos temperaturas máximas ambientales que van a rondar los 33-34 grados. Mañana jueves más de lo mismo. Ambiente algo más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo bajo. Esperamos una noche ecuatorial, una noche tórrida con temperaturas nocturnas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad no van a bajar de los 26 grados máximas en torno a los 32 grados. De cara al fin de semana se intensifica el calor con una mayor sensación térmica de bochorno y continuarán las noches ecuatoriales.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 Teleelch, Radio Marca Locos, no seáis innovadores Los sueños son locos hasta que se consiguen Nuevo Sanyón Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero la seguridad y un precio sin competencia. Nuevo Sanyón Corando, decían que estábamos locos. Nuevo Sanyón Corando, el sub mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyonalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta motor, concesionario san Tata. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y 2 por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras, Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es El pasado sábado el alcalde, tras reunirse con los representantes de las dos asociaciones de hostelería que hay en Elche, anunció la puesta en marcha para estas fiestas de agosto de un racó, destinado exclusivamente al ocio y a la restauración. Un racó que lleva por nombre Cestielch, que se va a plantar en el paseo de la estación del 5 hasta el 9 alcalde de agosto y que abrirá desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada. Queremos saber más sobre este racó que por primera vez se instala en Elche y para ello contamos con uno de sus organizadores, con Fran Linares, representante de uno de los grupos que participan en la organización del grupo La Comedia. Muy buenos días, Fran. Hola, buenos días. ¿Qué es el festi -Elch? Bueno, el festival elch va a ser un bueno, un racó, un racó de ocio, ocio y gastronomía que por primera vez eh, bueno, en estas fechas que se han ampliado nuestras fiestas patronales se nos ofrece eh, se nos ofrece explotar para darle al al público ilicitano pues una, una alternativa nueva y de ocio y gastronomía que nunca nunca hemos tenido en estas fechas. y eh... si el Festiel vamos a decirlo, vamos a denominarlo como que va a ser el emplazamiento tanto de gastronomía a la hora de las mascletas como de ocio, eh, conciertos por la tarde, actuaciones de disc por la noche, de las fechas que hemos hablado antes y donde creo que vamos a darle donde vamos a darle una alternativa muy buena a todos los egipcianos. O sea, que todos los días del 5 al 9 de agosto habrá mascletas. Correcto, este año... El 5 no, porque es el, el, es el pregón. El 5 abrimos en horario nocturno, pero a partir del 6, 7, 8 y 9 tenemos más cletás en el nuevo emplazamiento que el ayuntamiento ha, ha puesto. Y, y sí, tenemos más cletás. Y aparte de esas macetas vamos a tener servicio de animación, charangas, collas, actuaciones de disc jockeys, todo durante el día, aparte de eh, cañas, tapas, raciones de paella vamos, zonas, sombrajes, una una vamos una respuesta para que estén lo más cómodos posible. ¿Y, y quién ha pedido este racó? ¿De quién ha sido la idea? ¿De la restauración de los eh, bares y cafeterías de Elche? Esto al final ha sido una idea en gran parte del ayuntamiento, de la Concejalía de Fiestas, donde se nos hace una propuesta, dado que ampliaban... ...los días de fiestas este año... ...como digo, las fiestas empiezan el día 5... ...entonces es una propuesta... ...que nace que nace con la ampliación de esos días... ...y se nos propone de tener... ...una alternativa nueva... ...porque cabe recordar... ...que ese emplazamientos ...ya tenemos el Draco Gastronómico... ...que a partir del día 10... ...y hasta el día 15... ...va a actuar como siempre ha hecho... ...es decir, dando comidas y bebidas como siempre hemos hecho la el tema del arroz con coste y demás, entonces creían conveniente dar una oferta distinta y montar un racó de ocio, que nunca ha habido. Es decir, que la gente tenga una alternativa nocturna en estos días que nunca que nunca ha habido esa oferta. Es importante. ¿Qué día fue o cuándo se os planteó esta propuesta desde la Concejalía de Fiestas? Esta propuesta oficialmente se cerró... El sábado el sábado pasado que es cuando dimos rueda de prensa días anteriores mantuvimos conversaciones con ellos pues para matizar flecos dudas y, y bueno algunas algunas dudas que teníamos por resolver pero todas las dudas se han resuelto satisfactoriamente para ambas partes y digamos que oficialmente se dio el ok el sábado en rueda de prensa tienen tiempo ¿Para plantar allí todos, para la para que quepan todos los restaurantes y todos los bares que quieran? ¿Han tenido tiempo de divulgarlo entre los hosteleros de la ciudad? Hemos tenido poco tiempo, pero va a ser suficiente. Nos gustaría que otros años, que por eso queremos apostar este año y queremos, aunque nos cueste mucho correr o hayamos tenido que correr más de lo habitual, queremos... ...que esto sea el punto de partida de una larga relación... ...entonces, ten tiempo sí que vamos a tener... ...más justo que otras veces... ...y que nos hubiese gustado tener más tiempo... ...pero sí que vamos a tener tiempo de poder montarlo con garantías. ¿Esto soluciona gran parte de los problemas o del enfado que tenía el sector... ...porque veía que se acercaban las fiestas y que aquí no había planificación? A ver, sí que soluciona... No se puede llamar enfado, era desconocimiento, porque las Administraciones, pues, lógicamente, tienen que atender a muchas peticiones, no solo las del RACO, tienen que resolver muchas dudas de, de otros ámbitos, barras en la calle, cortes de calle, peticiones de barras en el exterior, de otros muchos establecimientos. Pues, no solamente éramos nosotros con el tema del racó pero sí, con esto eh, se resuelven todas las dudas, porque, claro, nosotros teníamos ...muchas dudas que resolver... ...que se nos han resuelto eh, a modo express ...o sea, han sido reuniones previas... ...en las cuales han, han dado solución a todo... ...hay que decir que todo lo han solucionado satisfactoriamente. Vaya, esto parece que sea una carrera... ...un sprint final... ...el que han dado con ustedes, con la hostelería... ...importante también saber... ...tienen un racó del 5 al 9 de agosto... ...pero qué pasa con lo que tenían ya antes... ...en las fiestas de agosto... ...los permisos para la, sacar las barras al exterior... ¿Qué días son los que van a tener permiso? ¿Esto esto es compatible con el sacar las barras a la calle? Completamente. Todos los establecimientos que hayan solicitado y soliciten barras y sonido al exterior, si su emplazamiento lo permite, van a van a permitirlo todo. De hecho, este año, añadiendo al RACO como novedad, van a haber cortes de calle de otros años no han habido, como Maestro Albéniz, Eres de Santa Lucía y todas las adyacentes el 12, 13 y 14 de agosto el corte de calle completo de esas calles tanto con barras al exterior como con equipos musicales ¿Hasta ahora cuántos días les permitían a ustedes sacar las barras a la calle con corte de calles? ¿El 14 solo? ¿El día del Alba o el día del de de Alba? Esa pregunta es muy, es muy difícil de contestar porque ha cambiado año a año, no ha habido un permiso que todos los años haya repetido el mismo, es, es decir según las peticiones que hayan tenido, unos años han pedido unos cortes de calle unos establecimientos, otros no, unos días han pedido, unos años han pedido con más música, con menos, entonces no ha coincidido casi nunca un año con el anterior. Sí que tengo que decir que este año con lo que nos están permitiendo o se nos está autorizando es uno de los mejores años a nivel de complicidad y de permisividad con el ayuntamiento. En concreto, con lo que nos van a conceder para sacar a la calle. A nosotros ya, o sea, a todos los, los establecimientos en general. Eh, con, con no hay tantas restricciones. ¿A qué te refieres? Entendemos que es un trabajo muy complicado el conceder un corte de una calle, céntrica en este caso, como puede ser Maestro Olben y Zobret de Santa Lucía. Entendemos los problemas y riesgos que eso tiene para la policía, por camiones de bomberos, emergencias, ambulancias... Entonces, entendemos que este año, al habernos permitido esos cortes de calle, incluido el paseo de la estación, entendemos que haber permitido esos cortes de calle y haber ampliado el tema de los horarios, porque no es lo mismo permitir un corte de una calle hasta la una de la mañana que permitirlo hasta las 5 de la mañana, pues entendemos el esfuerzo que eso ha conllevado, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la escritura de policía. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que en permisividad, en ese aspecto, ...no en más horario, más música... ...sino en permisividad del corte de calle. Bien, pues estas fiestas... ...parece que puedan ustedes hacer el agosto... ...porque caen en fin de semana... ...esperan, ¿las expectativas están altas... ...en el sector de la hostelería del ocio? Pues mira, realmente lo que esperamos... ...es que después de dos años de fiesta... Eh, ...tanto el ilicitano... ...como todos nuestros vecinos... Eh, ...que podemos poner de ejemplo... ...hogueras de Alicante... ...que han sido hace poquito... ...o las fallas de Valencia... Creo que siendo la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana permitimos o a sea, debemos de tener unas fiestas acorde a, a la ciudad que somos y que tengamos o no tengamos el agosto, creo que nos interesa más que este año salga todo el mundo a la calle, tenga mucha gente a, visitar, mucha gente a visitarnos y que sea el primer año de muchos y no solo mirar en este año. Pretendemos que esto sea un, una inversión de futuro. Pues veremos si el Festi y consiguen ustedes consolidarlo. Gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pues cuando son las 7 y 49 minutos de la mañana vamos a recordar las principales noticias que hemos destacado en el sumario de este miércoles 27 de julio. Hemos comenzado con las voces del misterio que van a resonar en el interior de Santa María esta tarde noche con motivo del inicio de los ensayos de cara a las representaciones de agosto tras el montaje de las tramoyas con el escenario ya puesto del Misteri en Santa María los cantores de las colonias y la capella iniciarán sus ensayos dos días después de lo previsto por el rodaje de la película que sobre la festa se está llevando a cabo También les estamos contando que la Escuela de Pintura del Or del Chocolater regresará a partir del mes de octubre Desde la obra social de la Fundación Mediterráneo consideran que era una deuda histórica contraída con la ciudad que había que devolver En septiembre se iniciará el periodo de solicitudes de matriculaciones Y el dispositivo sanitario de la ANI del ALBA está preparado tras la reunión mantenida ayer entre el concejal de Seguridad Ciudadana, los mandos de la Policía, la Coordinadora del Servicio de Ambulancias y los directores médicos de ambos hospitales. Se van a colocar, nos han dicho, tres puestos de socorro en las inmediaciones de la zona acotada para las carretillas y el puesto de coordinación central estará frente a la Oficina de Turismo en el Parque Municipal. Y Paco Gómez nos está contando que el Elche Club de Fútbol disputa esta mañana otro partido de pretemporada contra el Getafe y se juegan al Algorfa. Tres partidos quedan para poner a punto a los jugadores frangiverdes para comenzar la temporada el próximo día 15 de agosto. El técnico, Francisco, ha declarado que está tranquilo porque el núcleo duro del equipo ya lo tiene, por lo que no le preocupan los tiempos de los nuevos fichajes. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¡Refréscate este verano con Teleelch! Todos los días desde el Beats Club Convicción de El Carabasí con Teresa fernández El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Tenelts. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 7 minutos para llegar a las 8 de la mañana. La temperatura pues sigue en esos eh, calentitos 26 grados 7 décimas. Casi la mínima que hemos tenido durante toda la noche. La actualidad del cheque de fútbol con el partido que juega esta mañana el equipo, nos lo cuenta Paco Gómez. ¡Buen día, Paco!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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch.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 En Rivera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar Desde hace más de 20 años somos especialistas de un modelo de salud responsable Que aporta valor a la sociedad actual y futura Somos Rivera Salud, somos salud responsable La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño De mesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,9 horas pico? Y eso te puede hacer ahorrar unos 235 euros al mes en vivienda y 1.850 euros al mes en industria. de mesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la PONT. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la PONT. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, a la segunda hora del programa La Glorieta, es miércoles 27 de julio, por delante lo hemos escuchado a Vicente Bordonado decir, vamos a tener un día idéntico al de ayer, con una novedad, puede que llueva mañana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 Hoy comienzan los ensayos de los cantores en Santa María. Se ha retrasado varios días porque, según el mestre de capella, Javier González, al que vamos a entrevistar a las nueve menos cuarto, el pasado lunes estuvieron participando en la grabación de la película que Pablo Maas y el director de cine Gutiérrez Aragón están realizando sobre el mystery. Nosotros tenemos un plan de trabajo para, para este estos últimos meses ya previos a las representaciones que los cantores ya tenían por escrito y entonces el lunes...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 Las fiestas se acercan y ayer el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad se reunió con los directores médicos de ambos hospitales, la coordinadora del servicio de ambulancias y los mandos de la jefatura local de la policía local para organizar el dispositivo sanitario de la NID de Alba, una noche en la que se van a quemar centenares de kilos de pólvora, por lo que es importante apagar cualquier fuego o responder de forma rápida y eficaz cualquier accidente que pueda producirse por el lanzamiento de fuegos artificiales. Habrá tres puestos de socorro y uno de coordinación general. El del mando general estará ubicado frente a la oficina de turismo en el parque municipal y el resto en las inmediaciones de la zona acotada de las carretillas. Escuchamos al Edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Insistimos que es un trabajo que se viene planificando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 Y acabamos de entrevistar a uno de los organizadores del RACO de Ocio y Restauración Festi Elch, Fran Linares, que se va a instalar en el Paseo de la Estación del 5 al 9 de agosto. Fran ha señalado que esta iniciativa se fraguó hace unos días y que fue el pasado sábado cuando se le dio el visto bueno. Con, él a, con ella, el Ayuntamiento acalló las críticas del sector de la hostelería ante la falta de previsión para estas fiestas por parte de la concejal del área, Mariola Gaviana. Esta propuesta oficialmente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 Y, sí. ...y yo creo que lo dejaremos siempre sí, así... Yo creo que sí. ...es mucho yo más creo acertado... Sí. ...y además como ahora también hemos creado cosas para hacer por la mañana... ...pues al final el día queda muy completo. También explicaron los actos que se han organizado para... ...después del verano... ...se ha organizado una exposición itinerante... ...para difundir la cultura íbera por todo el municipio... ...desde la Concejalía de Cultura... ...y en octubre se realizará un seminario científico... ...desde la UNED... ...y también... La presidenta de la Real Orden de la Dama, Mari Carmen Pérez Cascales, ha recordado que ellos, junto con el MARC, han organizado una exposición itinerante que va a recorrer toda la provincia sobre la dama viajera. Pérez Cascales eh, dice no entender los motivos del rechazo del ministro actual de Cultura para ceder la dama a Elche, de ahí que considera importante todos los actos conmemorativos porque también son reivindicativos.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 Tele Radio Marca. La Fundación Mediterráneo, ahora que ha terminado el Festival de Cine Independiente, ha anunciado que tienen una deuda histórica con la ciudad y que quieren saldar, y para ello... ...han señalado que se va a abrir... ...a partir del mes de octubre... ...la Escuela de Pintura del Loire del Chocolater... ...regresará a este huerto... ...situado en el corazón del palmeral histórico... ...con menos profesores que antes... ...pero para ese primer curso... ...porque en función de sus necesidades... ...el director de la obra social de la Fundación... ...Vicente Sánchez... ...ha señalado que se irá ampliando... ...lo escuchamos. ...que era una deuda histórica... ...se paró se paró en entre 2015 aproximadamente se paró eh, pero hemos retomado reto el proyecto de la mano del mayor debula y vamos a darle una vuelta y vamos a retomarlo de tener en cuenta eh, que es un, al igual que el festival de cine de leche eh, la escuela de pintura es un histórico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 La Consellería de Sanidad ha comprado tres equipos por 3,8 millones de euros que se van a instalar en el Clínico de Valencia, en el General de Elche y en el Provincial de Castellón para poder tratar así a más de 400 mujeres con cáncer de mama o pacientes con tumores ginecológicos y pancreáticos avanzados. Se trata de una técnica que permite a determinados pacientes recibir todo el tratamiento radioterápico que necesitan en una única dosis durante el mismo proceso de la intervención quirúrgica. Gracias a esta nueva técnica, se consigue así un mayor control de la enfermedad al disminuir el número de sesiones de los tratamientos y minimizar sus efectos secundarios. Hablamos de otra destacada inversión, también viene desde el Gobierno valenciano. Ayer la anunciaron las conselleras de Educación y de Medio Ambiente,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 a los hogares de las familias más necesitadas. Es un proyecto que se desarrollará por fases se denomina CERO, y tiene previsto, en la primera fase, instalar las placas solares en las terrazas de 114 institutos repartidos por toda la Comunidad Valenciana.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 Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días.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 Sin embargo, las quejas de los ciudadanos por la falta de taxis en Elche durante estos días van en aumento. No puede ser que el servicio no se esté ofreciendo bien en la ciudad porque el taxista ilicitano prefiera al turista del aeropuerto. Y más asuntos. El alcalde ha estimado que más de 2.700 jóvenes en Elche que cumplen 18 años en este año podrán adquirir el bono cultural que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura. Con los 400 euros que ofrecen podrán hacer gasto en librerías, cines, museos, festivales o tiendas de videojuegos. Por ello, el alcalde pues ha pedido a unos 300 negocios de Elche que se adhiran a este programa. El plazo para adquirir el bono cultural ya está abierto y así permanecerá hasta el 15 de octubre.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 Hablamos de otra convocatoria, la dirigida a las empresas que quieren tener el sello que otorga el Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Igualdad de Empresa Conciliadora. El plazo de presentación de solicitudes para optar a este sello ya está abierto y estará hasta el 2 de septiembre. Y pueden presentarse pues microempresas, pymes y grandes empresas de más de 250 trabajadores.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 para impulsar proyectos en común. La entidad renovó su junta directiva el pasado 20 de junio y Vicente Rodríguez, el presidente de la asociación, ha manifestado su voluntad de trabajar juntos para impulsar y dinamizar los comercios de la zona centro. El concejal Felipe Sánchez, tras la reunión con la nueva junta directiva, ha señalado que es importante que continúe la colaboración para dinamizar el comercio.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 durante una riña. Tras el reconocimiento médico, el hombre trató de quitarle el arma a uno de los agentes de policía, por lo que fue reducido y trasladado a las dependencias policiales.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 de lectura, de expresión artística, charlas temáticas e incluso salidas culturales por el término ilicitano. Además, el molí del Real se iluminó anoche de blanco. Y la guitarra española volverá a sonar en el claustro de San José esta noche con motivo del Festival Ciudad de Elche, que se está desarrollando en Elche desde el pasado domingo. El concierto de hoy corre a cargo de uno de los grandes guitarristas del mundo, el uruguayo Álvaro Pierri, que ha sido clave en la consolidación de este certamen en Elche y para su proyección internacional. Pierri estuvo desde el primer año y es colaborador habitual. Su concierto es el único que no es con entrada libre, no es gratuito. Cuesta 15 euros escuchar a uno de los grandes maestros de la guitarra española, porque su música... ...suena así. En Teleh, Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo... de tu jardín con ferretería la llave encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa iluminación solar y eléctrica piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles herramienta y maquinaria para jardín tu jardín en buenas manos con ferretería la llave, en Elche Concepción Arenal 165 con parking para clientes y ferreterialallave.com en finca La laguna Bay Pilsen Restauración disfruta solo hasta el 31 de julio del menú Capricho. Para lidiar el calor, un cóctel continúa con un bogavante nacional salteado estilo Pilsen... ...y un chuletón de vaca de 45 días de maduración. Y para endulzar, un gran surtido de postres y el fin del menú con un gin tonic. Reservas al 965431681... Finca La Yaguna by Pilsen Restauración Menú Capricho hasta el 31 de julio ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Aquapar Ciudad Quesada, Rojales Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado Contra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es Aventúrate Aquapar Ciudad Quesada, Rojales Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido Descubre su nuevo i cockpit y siente su volante compacto Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. ¿Pueso? Peugeot Marcos automoción oh, ¡Qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de Vega Fibra. Sí, sí, has oído bien. Ahora, contratando algún pack de Vega Fibra, de fibra y móvil, te llevas una sombrilla o una toalla gratis. Yo he contratado Fibra y Móvil por 29,99 euros al mes. Y ya voy equipada para la playa. Date prisa, que las unidades son limitadas. Más info en elreydelafibra.com 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Después de dos años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Música y todos los viernes de este verano el campen festes en Telelch con Vicente Bordonado patrocina Talleres Vidama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 ...todos los días del año, abierto para ti... ...para comprar todo lo que necesites... ...Supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de Gasolineras El. 8 de la mañana, 27 minutos... de este miércoles 27 de julio de 2022... ...esta mañana el Elche juega partido de pretemporada... ...contra el Getafe... Pero a mí lo que más me llama la atención, don Francisco Gómez, es que se nos va a quedar pequeño el estadio para tantos ocios. <risa> Hola, buenos días. buenos días, Antonio Ross. Buenos días. Bueno, sí, la verdad es que sigue la fiebre manía en el Elche Club de fútbol. Yo recuerdo que el, el año pasado a estas alturas eh, se habían vendido y ha renovado la mitad de abonos, es decir, unos unos 8.000 como mucho. Ahora mismo estamos ya muy por encima de los 16.000, estaremos en 16.500 euros. Y hoy, en el tercer día de las nuevas altas, pues estaríamos hablando de que si sigue el tráfico de, de abonados. Ayer seguían las colas en el centro comercial de Aljubic, con cita presencial en el estadio. Y colas todavía online de más de cuatro horas, desde que mm. empiezas hasta que te deja ya el proceso wow. hacerte el abono, más de cuatro horas. El primer día eran 10 horas online. Eh, estamos hablando de que hoy podríamos ya rozar los 18.000 si esto sigue así. Está claro que esa cota de los 20.000 que se puso el club yo creo que se va a quedar pequeña y yo creo que eso habla de la, de la ilusión no que hay por parte de la afición blanquiverde de volver a ver fútbol de, de primera división. Eso lo que va a, que, a provocar es un Martínez Valero con mucho público y con mucha presión para recibir a los equipos. Bueno, yo mmm, cambiaría la palabra presión, mmm, en este caso, por apoyo. Yo creo que el futbolista mmm, no lo entiende como presión. Digo, yo no digo sí. presión para el equipo contrario. Ah, bueno, y para el que... árbitro. Vale, vale. Por ahí, por ahí voy. ¿Te, te había pillado por el otro no, lado. No, no, no, que va, el futbolista encantado claro, de la vida. el futbolista claro. no es lo mismo tener medias de 12.000 que medias claro. de 18.000 o 20.000. ¿no? campo, eh, Entiendo que, efectivamente, la presión va a ser mmm, para el colegiado, que esperemos que este año no tengamos que hablar tanto como el año pasado, <risa> y sobre todo para el rival, está sí. claro. Claro que no es lo mismo ver un, un campo pues casi lleno que un campo a mitad. no Yo creo que ha funcionado mucho lo que hemos escuchado en esta última temporada, que la afición era el jugador número 15. El, el, 12, el, el, 12, el 12, 12, perdón. Eh, sí. El jugador número 12. Lo es, lo es. Lo que pasa es que, bueno... Es y eso ha funcionado. Está funcionando. Es cierto que veníamos de eh, una época complicada con la pandemia y eso ha hecho que mucha gente... Eh, pues eh, no se atreviese todavía a ir a eventos públicos masificados. Eh, la economía, y yo creo que aquí ha sido un punto muy importante, eh, ha hecho eh, que mucha gente se retraiga, eh, pero el, el hecho de que el club haya mantenido los precios y sean los abonos más baratos de primera división, yo creo que ha sido parte del éxito, sin duda, de que los aficionados eh, uh -huh. se estén sacando el abono y no está influyendo para nada el tema de los fichajes eh, porque no están llegando. ¿Os informan de qué entradas son las que... ¿Se están vendiendo mucho más? No. Eh, si la del Fondo Sur, las preferentes... No, no, de eso no se informa. Se informa solamente del número, pero ya del te digo yo que está computo. muy re, muy repartido. Está muy repartido. De hecho, estos primeros días de Nuevas Altas hay eh, tantas colas y tanta afluencia porque los aficionados quieren elegir dentro de lo posible. Claro. Y entonces, claro, eh, cuanto antes llegues, más posibilidades tienes de elegir. Así que en ese sentido, bueno, pues la campaña marcha viento en popa. ¿Y esta mañana ha partido? Sí. Sí, va a ser el test más exigente de la pretemporada, al menos hasta el momento. Es un primera división, es el Getafe, además un Getafe que se ha reforzado Mucho. muy bien, sin, sin ir más lejos, pues por ejemplo con Luis Milla, el ex del, del Granada, que está haciendo buenos fichajes, que no quiere pasar el calvario de la temporada pasada. Y bueno, va a ser una prueba ya más exigente, un test ya pensando en lo que eh, se va a enfrentar en Primera División. Y bueno, yo creo que ahí podremos ver un boceto de equipo titular, el que vaya a poner Francisco, aún sin Lucas Bollé porque Lucas Bollé eh, no está todavía para para jugar y veremos si puede estar para jugar, ojalá que sí que definitivamente esquive el quirófano. Veremos si Ponce tiene ya algunos minutos, eh, si también Pastore, porque ambos uh -huh. no han tenido minutos, si Carlos Klerk, el único fichaje hasta el momento eh, que sigue con su puesta a punto y con sus rodajes, también tendrá algunos minutos. Bueno, lo vamos a, a ir viendo, porque además el partido lo da... El, la Por el YouTube, el canal del YouTube del Getafe Que le va a pasar la señal al Elche Club de Fútbol O sea que los aficionados que quieran A partir de las 10 y media lo van a poder ver Desde allí, desde el stage de pretemporada Que está llevando a cabo el equipo en en Algorfa Así que bueno, pues estaremos pendientes Y luego en el programa al 1 y 20 contaremos qué es lo que ha hecho el equipo, qué equipo ha puesto... En fin, un poquito todas las sensaciones que nos transmita el equipo. ¿Y los 17 fichajes que tiene previsto el Elche? <risa> 17, quítale el 1, veremos como muchos 7 o 6, yo creo que ese no. es el, el número... Sobre todo un lateral derecho, un portero, eh, dos centrocampistas, eh, un extremo y veremos eh, con el caso de Lucas Bollés si uno o dos delanteros, en principio uno. Eh, se vuelve a, a por el tema Edu Expósito, ya lo comentamos aquí cuando terminaba la liga que el centrocampista de Leibar de 25 años, un centrocampista que vendría para ocupar la vacante que ha dejado Iván Marcone y para ser la competencia de Omar Mascarell, digamos, de, de músculo y de contención. Eh, pues eh, el Elche vuelve a la carga, ya mm, le ofreció 3 millones de euros el año pasado cuando estaba en primera y entonces el Eibar declinó, ahora el jugador quiere jugar en primera porque el Eibar ha descendido, lo que pasa es que lo tenía muy adelantado con el Girona, Pero eh, Bragarnic de nuevo ha puesto sobre la mesa las cartas, ha ofrecido 4 millones de euros y veremos si eso acaba por eh, convencer al jugador de que el Girona es un recién ascendido, el Elche ya tiene pozo, ya lleva 3 años y es suficiente para convencerle. Así que bueno, eh, pero vamos, de momento solo Carlos Klerk y el equipo pues eh, que en 18 días eh, se estrena en primera división. ¿Alguna cosa más? Eh, a mí me preocupa la situación de los delanteros mm, <ríe> Hay sí. bajas Sí, porque eh, Bollé duda, vamos a ver qué pasa con él, eh, Ponce todavía no se ha estrenado, queda queda Peremilla, y, claro. menos, y menos mal que Peremilla se resolvió y el culebro. Sí, sí, sí, <ríe> no. no. Luego es cierto que también está eh, Mourad, que ha estado cedido uh -huh. en, el, en el Alcoyano, está el, el canterano Rodri, pero a priori estos dos últimos futbolistas eh, pues no se van a quedar en el primer equipo, o sea que hay que fichar sí o sí como mínimo un delantero. Gracias Paco, A gracias vosotros, a hasta luego. Hasta ahora.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 Ocho y treinta minutos de la mañana es tiempo de escuchar las, los consejos de iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Usa el agua de forma responsable y reduce tu consumo. El váter no es una papelera. No tires toallitas compresas, bastoncitos ni restos de comida. Ahorrarás agua y evitarás problemas de atascos en las bajantes de la comunidad. Cada uso inadecuado genera un gasto aproximado de 10 litros. Síguenos en redes sociales y conoce más consejos para hacer un uso responsable del agua. Aigües de Cerca de ti. ¡Refréscate este verano con Teleelche! Todos los días desde el Beats Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En TNELS. 8 de la mañana, 37 minutos. La temperatura según la estación metrológica de TNELS, 27 grados tres décimas. La humedad del 82%. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí Jesús Iniesta, descansado, porque parece que encuentra un buen lugar para descansar por las noches, pues nos cuenta cómo está el tráfico. Cortes, previsiones, porque el tráfico, después de no tener cole los críos, pues parece que va mucho más tranquilo. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues sí, mucho más tranquilo. A esta hora de la mañana, con el tráfico bastante fluido, en las principales vías de la ciudad. Es algo más denso en los accesos a la ciudad y dentro del núcleo urbano encontramos con una mayor circulación en alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante, con tráfico con dificultades por obras en Puente de la Generalitat, dirección Crevillente, tráfico denso en filetefora de y retenciones al final de Federico García Lorca con la avenida Alcalde Ramón Pastor. Las obras del carril bici desaparecen prácticamente de Pedro Juan Pepiñán... ...y continúan por el puente de la Generalitat en sentido hacia Crevillente... ...y en Mariano Soler olmos y Rotonda del Escorchador... ...donde la circulación puede ser más complicada. Mucha precaución en las zonas escolares... ...donde algunos colegios continúan con actividades de verano. En cuanto a cortes de calle... Hasta final de mes está previsto que esté cortado el, al tráfico rodado el acceso hacia el Hospital General Universitario por la calle Aved desde la calle Teulada se establece que el acceso y salida al hospital se realice por la antigua circunvalación sur. Por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y si vas en bus… Mucho mejor, piensa sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Contro de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Bueno, Antonio Bazán, después de escuchar esa información sobre el tráfico en las principales calles y avenidas de la ciudad y esos cortes de tráfico previstos para hoy, vamos a asomarnos a esa ventana que siempre nos abres para ver los eh, titulares, las portadas de los periódicos y me encantaría ver cómo reflejan los distintos periódicos que vas a leer, la, la noticia que saltó, que saltó ayer, eh, la la ratificación del Supremo a las condenas de los periódicos ex-altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por los seres. Vamos a ello. Porque en todos se hace referencia, evidentemente. Por ejemplo, el país abre en su portada con este titular. Un supremo dividido condena a prisión a Griñán por los seres. El tribunal concluye por tres votos a dos que el expresidente malversó. Y en el centro de la portada, fotografía de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el titular alemán de Economía y Clima, Robert Habeck, ayer en Bruselas. Y es que España acepta un recorte del 7% del gas en el acuerdo europeo. Los 27 cierran un plan de ahorro ante el chantaje de Putin con la energía. Cerramos el país, abrimos ABC. Fotografía de Griñán y de Chávez en portada. El saqueo de 680 millones a la espera de indulto. El Supremo condena al régimen del PSOE, condena al régimen del PSOE en Andalucía con cárcel para el expresidente Griñán y 10 ex cargos de la Junta y la inhabilitación de Chávez. Como le ha dado ¿eh? el periódico conservador. Habla de indulto y el país en el titular nada, ¿no? Ni lo mencionan en, en el titular de la portada. Simplemente Supremo dividido. <risa> el mundo, vamos a ver cómo lo trata. Griñán a la cárcel por consentir el mayor fraude de la historia. El Supremo confirma las condenas del expresidente andaluz y su predecesor, Chávez, por la malversación de 700 millones en los EREs. Y la fotografía se la dedican a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer tras la rueda de prensa en la que apuntaba que el gasto será récord para disparar las pensiones en año electoral. Sánchez destina 20 20.000 millones para garantizar que puedan ligarse al IPC. Por último, La Vanguardia. El titular principal en crisis energética. España acepta un ahorro del 7% de gas, la mitad que los socios de la Unión Europea. La fotografía de portada para Laura Borràs, la presidenta del Parlamento de Cataluña, ayer al salir de la reunión de la mesa, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la envía a juicio. Y sobre los seres, dice que el Supremo condena a dos expresidentes de Andalucía por el desfalco millonario de los seres. Bastante aséptico. Este es el repaso a las portadas de los principales periódicos de nuestro país. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT, en el y Torrevieja, Serra Auto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 Finca La Llaguna by Pilsen Restauración. Menú Capricho hasta el 31 de julio. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué? Es como kite surf, pero con patines. ¿Te apuntas? Mmm, no, no es para mí. Gracias. Hay cosas que no son para todos y otras sí, como Citroën for All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën financiando con pesia financial services condiciones en titro en marcos automoción La pasada semana se hizo el cielo del misterio en Santa María, iniciándose así el trabajo de los tramoyistas para montar todo el escenario de las representaciones de agosto que vuelven tras estar dos años sin la festa en agosto por culpa de esta pandemia. El montaje va a permitir que hoy mismo los cantores comiencen a ensayar sobre el cadafal y el andador. Las voces de la escolanía y la capella vuelven por tanto al interior de Santa María y queremos conocer... Pues, ¿cómo se van a dar esos primeros pasos de cara a ese primer ensayo general que tenemos el 11 de agosto? Aunque antes hay, evidentemente, dos pruebas tradicionales y destacadas. La de Beus, en el Salón de Plenos, del Ayuntamiento, y la del Ángel, en Santa María. Javier González, como Mestre de Capella, muy buenos días. Hola, buenos días. Estos episodios de calor intenso que hemos sufrido desde el lunes, ayer, martes, también con esa sensación térmica de bochorno de casi 40 grados, ¿es lo que le ha dado mmm, por retrasar un poco el inicio de los ensayos en el interior de Santa María? Bueno, el calor no exactamente, porque tenemos que estar acostumbrándonos a, a cantar con el calor de agosto, que, que echábamos de menos, <risa> bueno, echábamos menos, no tanto calor, ¿eh? de verdad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 Pero lo hemos retrasado a hoy, a esta tarde-noche, porque, porque el lunes estuvimos grabando eh, temas de, de, de la película que está, que está haciendo Pablo Más. Eh, esa película eh, os ha llevado mucho trabajo, ¿no? Os ha, ¿Os ha mantenido entretenido en este año en el que, bueno, sí, hubo representaciones en octubre, pero no en agosto del año pasado? Sí, nos ha tenido, pues, eso, ensayando más, porque... Porque como hay que hacer algunas tomas y todo eso, pues nos hace que, que cantemos, como bueno, por ejemplo, cuando ha venido alguna vez a, a ensayar para hacer tomas en los ensayos y tomas de audio de cómo ensayan los niños y todo eso, pues claro, todos los cantores se esfuerzan más, entonces no, la verdad es que nos viene bien para, para tener ya ahí como los lo que es el examen ese que nos van a hacer el día 6 de agosto y todo esto. La Prama de Beus. Eh, Javier, llevas mucho tiempo en la escolanía, en la capella, y me gustaría saber si esa grabación que se está llevando a cabo, que es cinematográfica, sobre el misteri, es necesaria y ¿cómo la estás viendo? Bueno, yo, yo sinceramente te, te digo que yo me estoy muy preocupado por las, por las representaciones, entonces a veces se me olvida la película. Pero pero sé que Pablo lo está haciendo con muchísima ilusión y la, la verdad es que eh, también es un lujo poder pertenecer ah como entorno, como o, o pertenecer a este proyecto porque porque creo que el misterio y cualquier cosa que se haga para difundirlo es poco. Entonces si sí, ojalá esta película se llevase muchísimos premios en muchos festivales y ojalá esta película eh la vea todo el mundo, o sea, dé la vuelta en, lo, en los festivales del mundo y, y la gente conozca el misterio, porque creo que es muy necesario o sea, hacer una película, hacer reportajes, hacer todo lo que sea y yo yo pienso que el misterio tiene que ser al ser patrimonio, lo tiene que conocer todo el mundo de la Tierra, ¿no? Que y estar en todos los países y luego invitar a la gente a que venga porque es una joya que, que todo el mundo debe conocer entonces bueno. claro pues por, luego yo, yo soy el niño que entró en la escolanía en el 78 cuando se estrenó la película del año 76 de Woody y, y claro desde entonces creo que es necesario tener una ya, ya estamos tardando en tener una película de cine así un documental que deberíamos de tener hace tiempo se que estoy muy contento. Pues menuda en menuda película que andáis todos los cantores del Misteri, porque las representaciones también son muy esperadas. Es cierto que las de octubre sirvieron eh, para pues eh, para ganar en seguridad de cara a estos ensayos generales, pero cómo están las expectativas, Javier, cómo iniciáis los ensayos esta tarde, noche? ...claro, que hicimos el año pasado en octubre... ...pero el 15 de agosto es el 15 de agosto... ...o sea, el día de la Mare de deus es ese día... ...y no es lo mismo... No, no, no, ...no cantamos igual en octubre que en agosto... ...claro, después de tanto tiempo... ...pues hay muchísima ilusión... Eh, ...los cantores eh, llevan tiempo... ...sin fallar a los ensayos... ...o sea, viene el 100% de la capella a ensayar... ...durante todo el año... ...entonces, eh, ayer por ejemplo... ...estuvimos... ...ayer, no, perdón, el lunes... ...estuvimos en, en la Basílica... Mmm, Bueno, yo estuve 12 horas con Pablo y con la gente de la película, pero los cantores estuvieron muchas horas con el calor que hizo y todo eso, grabando cosas y, y, y ensayando y todo, sin ningún problema, con muchísima ilusión, porque cualquier cosa que se haga para el misterio, pues, pues si dices que hay que ensayar el doble y que se haya ensayar hasta las tantas de la madrugada, los cantores están ahí. Entonces. Pero sobre todo porque tienen muchísima ilusión, ¿no? tenemos gran ganas de, de, de que se vuelva a abrir el cielo Esa es la suerte que tienes, eh, Javier, no tienes que incentivarlos, motivarlos, la emoción viene eh, por dentro, pero hay algo muy importante antes de preguntarte por la lista de papeles, que eso es lo más importante del mestre y quizá el quebradero de cabeza también eh, el peor quebradero de cabeza que podéis tener los mestres. Eh, ¿por qué no se canta igual en octubre que en agosto? Bueno, quizá estamos acostumbrados a, al calor, ¿no? El que hizo la luz, la luz también de la, de la basílica, ¿no? Porque en, en no ha cambiado la hora, el hablando de del 14 y 15 siempre, ¿no? Porque no de las representaciones eh de, de por la noche. No sé, eh quizá ese calor o también el que el que a, a la vez en, el día 15 de agosto se está celebrando en toda España la, la fiesta de la Virgen de la Asunción. Entonces, eh, es como como como que estamos ese día Todo el mundo está cantando a la virgen no entonces no se sé, parece que es que, las fiestas tiene mucho más sentido es verdad que, que celebramos el dogma de la Asunción el 1 de noviembre pero pero ya no es lo mismo porque tampoco hay tantas tradición entonces, es, es algo emotivo no explicarte por qué pero sí que todos los cantores lo que pre quieren agosto a octubre aunque octubre también está muy bien porque porque siempre queremos hacer el serio bueno no es importante eh los dos años Es que es muy difícil explicar eh, puros sentimientos, Javier, pero la lista, eh, ¿es difícil hacerla? ¿Es difícil decir cuando estamos hablando de emociones, es decir, tú cantas, tú no? ¿Tú cantas el 11, el 12, el 13 y tú no vas a cantar el 14 y el 15? Le explicaba a los cantores que digo, mira, estar aquí delante y dirigir el misterio a lo mejor puede ser fácil para muchos de, de todos vosotros porque muchos saben música y... y... ...y bueno, creo que a lo mejor... ...cualquiera lo puede ser, incluso mejor que yo... ...pero pero lo que es difícil... ...es tomar las decisiones... ...porque uno tiene que hacer lo, lo mejor para el misterio... ...sin, sin pensar en, en si ha venido más a ensayar o tal... ...o sea, hay que premiar muchas cosas... ...hay que contar el que los que se esfuerzan... ...los que trabajan, los que vienen siempre... ...porque también ensayamos los sábados por la mañana... para, para ...que es la, la técnica individual, ¿no?... El, ...el trabajo que se hace de técnica individual... ...hay gente que viene todo el año a ensayar... ...hay gente que por motivos de trabajo que trabaja, viene menos... Entonces, dejar a todo el mundo contento en tan pocos días de representación pues es muy difícil. Siempre hay alguien que no le va a apetecer, ¿no? Y tenemos tenemos muchos papeles, o sea, hay, hay cuatro San Juanes, hay, hay varios grupos de ternaris, hay hay Marías, hay varios niños que se saben la María, que se saben el Ángel y claro, al final lo que tienes que hacer es pensar en el misterio. O sea, nosotros estamos somos servidores del misterio, estamos a, a, al servicio del pueblo de Elche para que se celebre esta fiesta. Y yo tengo que tomar la decisión de que, de que lo hagan el, el que mejor, lo mejor posible, ¿no? Que se haga lo mejor posible y que lo haga mejor cantor, el mejor niño. Hay padres que no entienden más, hay padres que entienden menos y hay cantores que les pasa un poco lo mismo. Luego, sobre todo, la, la tristeza y la pena es cuando ahora, por ejemplo, hay un par de niños que, que justo les saca menos la voz ahora. Entonces, después de haber hecho las listas, pues a lo mejor hay retocar algunas cosas y eso sí que es una pena, cosas pues así. Es, eh, lo del cambio de las voces de los niños, ¿cómo te encuentras? Pero, por lo que has dicho, eh, hay mucha variedad, tienes bastante... Eh, estás ¿No estás preocupado, no? No, no, porque porque hay, hay distintas edades, entonces ya, ya cuentas un poco, ya como conocemos muy bien a los niños, ya cuentas, o sea, lo que, la, la, la idea es deseamos que tú llegues a agosto, pero sabemos que, que puedes que, que no llegues, entonces ya lo estamos preparando ese niño... Porque, porque ya vemos por las trayectorias que va teniendo este año que la va a cambiar lo más seguro la bolsa en agosto ojalá, ojalá le cambie después de verano pero entonces vamos un poco preparando porque ya conocemos un poco la, cómo va cómo funciona el, el organismo ¿no? y, y eso pues pero los niños dice bueno pues no pasa nada pues aunque sea en, en, en el cortejo en la procesión en lo que sea pues hay, hay la verdad es que son muy bonicos y, y se hartan enseguida pero, es, pero es, es difícil porque nos gustaría cosas pues, menos que, que ya que han estado estos años sin, sin hacer el misteri estos niños que, que han tenido la oportunidad por ejemplo que han en una vez el año pasado nada más pues ahora nos gustaría que este niño que le cambiabiea la voz pues saliera o para al menos para para que tuviera otra oportunidad. Que a lo mejor no, no va a llegar. Es eh, un poco bueno, eh, bueno, hoy empiezan los ensayos, supongo que para la prueba de veus darás a conocer la lista, ¿no? de los cantores y de los papeles de quiénes van a interpretar qué papeles, ¿no? infantiles y, y los principales. Sí, ahora estamos ensayando eso, con la lista provis provisional, pero bueno, más o menos nosotros tenemos ya todo claro para, para hacer ya esta noche ensayarían los que salen el día 11, mañana los que salen el día 12 y al lunes hacemos lo mismo, vamos a ensayarlo por, por días de representación. Pero sí que vamos, me toca hacer cambios, incluso los mayores, porque hay que bueno, retocar algunas cosas que, que no están bien ajustadas, entonces hay que cambiar. Y cuando cambias a un niño o, o cambias a un adulto, tienes que cambiarlo todo. Tienes que retocar un poco todo. Bueno, pues sí, es esto. Eh, también tuvimos una reunión de padres a, ayer y, y, y lo expliqué así, que esos son los días que salen sus hijos, pero puede ser que, que compren entradas y tengan que cambiarlas. Pero bueno, es así. ¿sabes? Estamos, ese es nuestro trabajo. Por, por, por lo que veo, quizá es eh, lo llevan peor los padres que los niños cuando hay cambios en, en la interpretación. Bueno, Javier, tenemos tenemos que poner el punto final y siempre lo vamos a poner con la música del Misteri. Te agradecemos que trabajes porque las representaciones eh, que están siendo muy esperadas, las de este agosto, todo vaya bien Y canten como los ángeles para seguir llorando cada 15 de agosto cuando coronáis a la Virgen de la Asunción como la madre de Déu. Esperemos, yo creo que seguro que sí. La Virgen nos ayuda. Siempre está ahí. No. 1.4 Teleelch Radio Marca Glasur es prevención todo para la higiene de tu negocio 965 48 35 35 Live the Festa Elch 2022 Barraco Popular del 6 al 14 de agosto Día 9 Nazi Rubia Día 10 Los 40 Summer Life Con Ana Elena Abraham Mateo Aguilera Adexe Inau Día 13 Barri Brava Y dos superfestivales de DJs Días 12 y 14 DJ Miguel Camaño, Radio 3 Aitor Velda, de los 40 principales Y DJ Toledo Estos conciertos con entrada libre hasta cubrir aforo Todos los días fin de fiesta con nuestro residente Y showman, Video DJ Ralph Ven a disfrutar un formato de barraca diferente Espectacular, conciertos Gastronomía, helados, chuches Y fiesta total en noches únicas Parking, Universidad Miguel Hernández de Elche Ayuntamentles, rellidonía de festes Produce Cindy y Pandora Productions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 Pues hemos llegado a las 9 de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles 27 de julio, en eh, un día que será idéntico como el de ayer en cuanto a calor... Con una novedad, puede que llueva, pero poco y eso no será suficiente para librarnos del bochorno que nos espera. Volveremos a sufrir una sensación térmica de casi 40 grados, según nos ha comentado Vicente Bordonado, tras una noche tórrida en la que ha costado dormir porque el termómetro no ha bajado de los 26 grados. Esperemos por el bien de cantores y público en general que no haga tanto calor para las representaciones del misterio y lo hemos escuchado en la entrevista que le hemos realizado. Al mestre de capella, Javier González, nos ha anunciado que hoy comienzan los ensayos en el interior de la Basílica de Santa María. Está todo el montaje ya del escenario realizado, preparado para esos ensayos que han comenzado dos días después de lo habitual, debido a esa película que se está grabando sobre la cesta por parte de los cineastas Pablo más y Gutiérrez Aragón. Nosotros tenemos un plan de trabajo para, para este estos últimos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 Pues como ven las fiestas se acercan y ayer el concejal de seguridad ciudadana Ramón Abad tuvo que reunirse con los directores médicos de ambos hospitales, con la coordinadora del servicio de ambulancias y los mandos de la jefatura local de la policía local para organizar ese dispositivo sanitario de la NID del Alba, una noche en la que se van a quemar centenares de kilos de pólvora y por ello es importante apagar cualquier fuego o responder a cualquier accidente de forma rápida y eficaz.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 Pues Ramón Abad ha tenido que insistir en que su trabajo ya está planificado. No ocurre lo mismo con la concejal de fiestas, Mariola Galeana, que ha recibido muchas críticas también de los hosteleros que fueron acalladas nada más eh, conocerse en la rueda de prensa del pasado sábado tras la reunión con el sector. Pues que se va a implantar por primera vez un racó del OCI de la restauración, el llamado Festielch. Por eso hemos entrevistado a uno de sus organizadores, a Fran Linares, quien nos ha confirmado en la entrevista que esta iniciativa se fraguó hace pocos días. Lo escuchamos. Esta propuesta oficialmente se cerró el sábado, el sábado pasado, que es cuando dimos rueda de prensa. Días anteriores mantuvimos conversaciones con ellos pues para matizar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 Mari Carmen Pérez Cascales, la presidenta de la Real Orden y la concejal de Cultura, Marga Antón, ambas eh, destacaron esas actividades y Pérez Cascales pues, destacó la Gala de Excelentes de la Dama, que es eh, un acto que tendrá lugar en la Rotonda del Parque Municipal el 3 de agosto y que por primera vez se premiarán en esa gala a las personalidades que han hecho posible que la dama se haya convertido en un icono eh, mundial. Al día siguiente, el 4 de agosto por la mañana... ...se instalará una carpa en la Plaza de Valls... ...donde estará la dama de viviente repartiendo obsequios... ...y por la tarde los autobuses partirán desde el MAE... ...a las seis y media para visitar el lugar... ...donde se halló la dama en el yacimiento de la Alcudia... ...la concejal de Cultura, Marga Antón... ...ha dicho que se proyectará un espectáculo audiovisual... ...por la noche en el Palacio de Altamira... ...y que la visita al yacimiento de la Alcudia por la tarde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 de la Escuela de Pintura del Art del Chocolater regresará a este huerto situado en el corazón del palmeral histórico con menos profesores que antes, pero para su primer curso, porque en función de sus necesidades irán ampliando la Escuela de Art del Chocolater, según ha señalado el director de la obra social de la Fundación, Vicente Sánchez. Era una deuda histórica, se paró en entre 2015, aproximadamente se paró, Eh, pero hemos retomado, hemos retomado el proyecto de la mano de Mario Dolores Mulá y vamos a darle una vuelta y vamos a retomarlo. tener en cuenta eh, que es un, al igual que el Festival de Cine de Elche, eh, la Escuela de Pintura es un histórico. Y se ha cumplido una reivindicación también histórica y es que el gobierno valenciano va a invertir en el Hospital General para que cuente con un nuevo acelerador de electrones móviles para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama a través de la técnica de radioterapia.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 durante el mismo proceso de la intervención quirúrgica. Gracias a esa nueva técnica, se consigue un mayor control de la enfermedad al disminuir el número de sesiones de tratamientos y así minimizar sus efectos secundarios. Hablamos de otra destacada inversión que llega también del Gobierno valenciano. Ayer la anunciaron las conselleras de Educación y Medio Ambiente y es que el Consejo va a invertir casi 15 millones de euros ...para instalar placas solares en los institutos... ...con el fin de reducir el CO2... ...y ahorrar en la factura de la luz... ...pero además esta inversión... ...supondrá ayudar a las familias más vulnerables... como Pues estos centros... ...con sus sobrantes de energía solar de sus placas... ...podrán abastecer... ...a los hogares de esas familias más necesitadas... ...es un proyecto que se desarrollará por fases... ...se denomina CERO... ...y tiene previsto instalar en su primera fase las placas solares en las terrazas de un total de 114 institutos repartidos por toda la comunidad valenciana. Hablamos del sector del taxi porque vuelve a estar en alerta y anuncia movilizaciones porque no quieren que desde la Generalitat Valenciana se autorice a los taxis foráneos a que actúen en el aeropuerto de Ilche. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 de taxis en Elche al garantizar vehículos en las paradas, haciendo guardias y reorganizando los turnos. Además, de cara a las fiestas patronales, también anunciaron que redoblarán los esfuerzos. Pues el Partido Popular también se ha puesto a, eh, en, apoyando a este sector porque presentó en el pleno del lunes una moción in inboche para evitar que taxis de fuera de Elche puedan prestar sus servicios en el aeropuerto. Escuchamos al portavoz popular, Pablo ruiz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 pues el ya está bien habrá que decírselo también a los taxistas porque las quejas de ciudadanos por la falta de taxis durante estos días en Elche va en aumento no puede ser que el servicio no se esté ofreciendo sin calidad en la ciudad porque el taxista ilicitano prefiera al turista del aeropuerto Y continuamos con más asuntos. El alcalde ha estimado que más de 2.700 jóvenes en el Che que cumplen 18 años este año pueden adquirir el bono cultural que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura. Con los 400 euros que ofrecen podrán hacer gasto en librerías, cines, museos, festivales o tiendas de videojuegos. Por ello se ha puesto en contacto con unos 300 negocios en el Che el alcalde para que para pedirles que se adhieran a este programa. Lo escuchamos.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 Y en clave de sucesos les estamos contando desde las 7 de la mañana que la policía local detuvo a un hombre de 58 años por intentar robar un coche que estaba parado en un semáforo en el barrio de Los Palmerales. El ladrón sacó a la fuerza a la conductora del vehículo pero no pudo arrancar el coche, por lo que huyó del lugar. Más tarde, y gracias a la descripción detallada que aportó la conductora agredida, los agentes lograron detenerlo y trasladarlo al Hospital General para curar las lesiones que afirmó haberse hecho durante una riña. Tras el reconocimiento médico, este hombre trató de quitarle el arma a uno de los agentes, por lo que fue reducido, detenido y trasladado a dependencias policiales. Y les contamos que la guitarra española volverá a sonar esta noche... ...en el claustro de San José con motivo del Festival Ciudad de Elche... ...que se está desarrollando desde el pasado domingo. El concierto de hoy corre a cargo de uno de los grandes guitarristas del mundo... ...el uruguayo Álvaro Pierri... Quien ha sido clave en la consolidación de este certamen en elche y para su proyección internacional pierrery estuvo desde el primer año y es colaborador habitual del certamen su concierto es el único que no es gratuito cuesta 15 euros 15 euros escuchar a uno de los grandes maestros de la guitarra española su música suena de esta forma no. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable.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 nueva imagen nuevos tiempos un nuevo concepto en ferretería llega el cambio generacional desde 1919 ferretería la llave a por otros 100 años más ferretería la llave concepción arenal 165 elche y ferretería la llave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 El coche de tus sueños está a tu alcance.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 Con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Pues pasan 19 minutos, 20 minutos ahora, de las 9 de la mañana. Lo hemos dicho, tenemos es miércoles, 27 de julio, y tenemos la tertulia con los periodistas. Hoy contamos en el estudio de Teleilchen Radio Marca con Pedro Soriano, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a eh, Gaspar Maciá, periodista. Muy buenos días y colaborador de la tertulia eh, de La Glorieta. Buen día, Gaspar. Hola, buen día, buenos días. Bueno, Gaspar, tú hoy te conviertes casi en... No te conviertes en noticia porque lo has sido, has eh, formas parte de eh, los candidatos propuestos por el Ayuntamiento para renovar la Junta Rectora del Patronato del Misteri, eres uno de esos patronos, los nuevos patronos y como tal, pues Pedro y yo, pues queremos darte la enhorabuena, <risa> bueno, hablas Pedro por ti y luego hablaré yo Eh, ...Gaspar, por pues nada, nos sentimos todo el gremio de periodistas muy orgullosos... ...especialmente yo que te conozco, bueno, a, sé que también hay otra compañera periodista... ...en el patronato, pero que a ti te conozco desde hace muchos años... ...y, y quiero felicitarte, darte la enhorabuena y, y con certeza sé que tu labor... en el ...dentro del patronato va a ser, vamos, eh, extraordinaria... Y, ...y que vas a estar eh, eh, con ese espíritu crítico que a ti te caracteriza... ...un poco ayudando a que el misteri mejore más de lo que más de lo que ya es y por eso pues estamos creo que todos de enhorabuena sí y, <risa> eh, no solo Pedro soriano va a hablar de felicitarte por este nombramiento es que yo también me puse muy contenta y es un orgullo tener a un patrono como colaborador de esta tertulia de los de los miércoles así que contigo pues ya, ya lo hacías, pero contigo sube el nivel de la tertulia de los miércoles. Gaspar, y como ha dicho Pedro Soriano, él está seguro de, de que tu aportación va a ser muy positiva para mejorar el Misteri, yo también, pero tengo que preguntártelo, ¿qué crees tú que puedes aportar para mejorar el Misteri? Bueno, muchas gracias a los dos por vuestras cariñosas palabras, Eh, vamos a ver, yo tampoco creo que tener ningún mérito especial para ser patrono de del misterio. Yo creo que el patronato es un órgano que refleja a la sociedad ilicitana eh, y, bueno, pues es una forma de, de que el pueblo de Elche esté ahí en el día a día y en la gestión de, de nuestra más preciada joya cultural y de identidad como del misterio, ¿no? Entonces, pues bueno, llegado el momento yo ya estoy compilado de mis funciones de periodista en eh, el trabajo diario y, y, bueno, en esta etapa pues uno ve las cosas un poco más tranquilo, más tranquilidad y cuando me ofreció el alcalde, me comentó que iba a proponer mi nombre para para la renovación de la Junta, pues bueno, fue un honor que básicamente acepté, porque esto no creo que ningún visitante no pueda decir que no a formar parte del y ¿no? cualquiera de sus facetas. Entonces yo creo que al final todos tenemos que aportar, eh, podemos aportar al Misteri eh, estando dentro y estando fuera. Estando dentro desde vamos, todo el personal que trabaja por supuesto los cantores eh, eh, las colonías el barrio bueno, juvenil eh, el tramoyista sastresa la, la mujería, es decir, todo el mundo tiene su parte ahí pero también el eh, pueblo de Elche apoyando y estando presente y una y queriendo como quieras misteri que ha hecho posible que perdure ya casi 600 eh, años eh, y eso es muy importante. Entonces, pues bueno, yo aportaré lo que considere que puedo aportar, no tampoco creo que vaya a revolucionar <risa> la junta local restaura eh simplemente pues, bueno, aportaré mis comentarios. Yo mm, eh, no he sido, digamos, no, no no me siento como que me integro en una en una organización, en una familia, como se suele decir, que es la familia del misterio, que, que sea algo ajeno a mí. Yo llevo por los 40 años que he estado informando eh, he estado informando del misterio prácticamente día a día. He estado asistiendo a las representaciones, he estado viendo eh, todos los actos que se han desarrollado, siguiendo eh, toda la actividad en torno a... a al Misteri, conociendo a su maestra de capella, su presidente, de José Fernández Cruz, que fue cuando empecé a hacer de hecho mi primer trabajo cuando empecé en La Verdad, de un verano de prácticas del 78, el primer encargo fue hacer el extra del Misteri, y a partir de ahí ya me ocupé de coordinar los extras de que publicaba La Verdad durante muchos años, y de seguir la información, es decir que eh, siempre me, me he sentido parte de esa familia, aunque desde fuera, Y un poco ahora pues vuelvo, estoy dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, modestamente eh, haré lo que esté en mi mano para contribuir, sobre todo a que, a, a que siga brillando y que siga perdurando el tiempo. Sin duda, han nombrado al periodista que más sabe o que más ha trabajado sobre el misterio y la festa. Ahora, la siguiente pregunta, Gaspar, no va no va por ti, así que te, te mantengo al margen, porque como buenos periodistas que somos, hay que ser un poco críticos. Y quiero preguntarle a tu compañero de tertulia, a Pedro Soriano, si se necesita... Gaspar siempre ha demostrado sentido de común y mucho conocimiento de la festa, ¿se necesita...? en la Junta Rectora en estos momentos, sentido común para el Misteri? ¿O cómo estás viendo tú la organización de unas representaciones que, si analizamos en el momento en que se encuentran, pues es un momento clave porque y además histórico, porque vuelven en agosto, dos años después, sin, sin representaciones? Bueno, vamos a ver, el sentido común es el más común de los sentidos y yo creo que ...que bueno, de alguna manera al, al misterio no le ha faltado nunca... sentido común por una parte o por otra... lo que ...y, y que tampoco es un drama de que vuelva después de dos años... La, en ...los ilicitanos, yo me considero ilicitano de adopción... ...siempre presumimos de que el misterio se viene representando... ininterrumpidamente desde hace eh, seis siglos, como dice Gaspar... ...pero no, no es así y no es necesariamente por casos de guerra... ...que haya habido parones... ...en el Misteri, yo hice un reportaje en su día... Y, ...y descubrí en la hermeroteca... ...en periódicos muy antiguos... ...que efectivamente el Misteri había tenido otros parrones... ...yo creo que no va a ser un problema... ...porque la capella, yo creo que... ...ha demostrado lo suficientemente... Uh -huh. ...que está preparada y, y que va... ...y que será y que será un buen Misteri... ...lo que eh, le falta a veces yo... Eh, ...cuando llegué a Elche, hace ya muchos años... ...y empecé a descubrir eh, el Misteri... ...la joya que tenía esta ciudad, este pueblo... ...pues me sorprendió de que relativamente o se conocía poco... ...o lo que se conocía era como una fiestecilla de, de virgencillas... ...y de angelicos que se hacía ahí en la iglesia en agosto... ...porque las informaciones, pues incluso a veces las mejor intencionadas... ...como un reportaje del Nodo, que recuerdo en blanco y negro... Uh -huh. ...pues no no aportaban realmente lo que es en sí... ...la esencia de, de esta joya medieval que, que tenemos en el ...entonces yo creo que al, al a veces le, le, le sobra... Eh, ...esas pequeñas rencillas entre lo civil y lo religioso... ...que a veces se suscitan, porque eh, mm. tanto la sociedad civil... ...a veces dice estos es patrimonios y la sociedad religiosa... ...también eh, se lo quiere atribuir, cuando realmente... ...pues es algo mixto y, y ya estamos viendo que esta sociedad... ...es, es, es plural, de otro día en la iglesia de Santiago... ...el apóstol, pues mientras el rey se, se santiguaba... ...la reina no lo hacía, pues bien, pues ya está, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Pues esto, el misterio es un fenómeno... ...que está a caballo entre lo civil... ...y los religiosos... ...y a veces sobran esas pequeñas disputas... Mm. ...que se producen a veces a nivel interno... ...pero que cuando tienes confianza con algún cantor... ...con algún patrono, mm. te las cuentan... ...y eso sí que desgasta un poco la energía que tal... ...y luego yo creo, y ahí Gaspar... ...creo que estará de acuerdo conmigo... ...que sí que hace falta una labor de promoción... ...pero una labor sí. seria... Y, y no, no, es que precisamente iba a introducirte Pedro una noticia y es que hoy hemos entrevistado a Javier González y él mismo nos ha dicho que hoy empiezan los ensayos y que precisamente el lunes no empezaron como viene siendo habitual porque estaban grabando esa película que está haciendo Pablo Mas y Gutiérrez Aragón. Y es casi incomprensible que hasta la fecha desde Woody Labáez no se haya hecho un documental, una película de las características eh, que se está haciendo para divulgar el misterio. En lo de la divulgación y promoción del misterio, ahí creo que hay eh, una asignatura pendiente. No sé si, Gaspar, eh, coincides con nosotros. Sí, hay que trabajar ese aspecto porque, digamos, que muchas veces hemos pensado que el misterio por sí mismo tiene unos valores que... Eh, que que, ...que contribuyen a su divulgación... ...y eso no es cierto... ...hay que estar hoy en día... ...la comunicación es fundamental... ...y la inclusión también... ...y entonces bueno, al final... Eh, ...si hay tres mil localidades... ...las que se ponen a la venta... ...para las representaciones... ...pues son las que son... no ...pues no se pueden hacer más... ...pero bueno, hay que divulgar... ...y hay que seguir eh, difundiendo... ...que tenemos estas joyas ...no solo nuestras ...sino una joya patrimonio de la humanidad... ...entonces... Uh -huh eso prestigia a la ciudad y eh, prestigia a sus habitantes que lo, han, que lo han que lo han conservado durante los seis siglos y, y entonces eso es importante porque no hay imagen de ciudad eso que, que la marca la marca de elche que tanto se busca turísticamente y culturalmente pues es un aliciente eh, para trabajar por, por ese aspecto uh -huh. ¿no? entonces bueno sí que efectivamente hay que yo creo que se puede hacer a un mucho más, y, y bueno, y hay que, es una labor que, bueno, que es la anterior, yo recuerdo que en la anterior, es, eh, junto a rectoras, pues también se planteó el tema de la divulgación y hubo proyectos para poner en marcha que luego al final no, no se utilitaron, mm. pero bueno, es un aspecto más que hay que trabajar, así que, que en faena, faena tenemos los nuevos miembros y los que siguen, claro, que forman parte de Eh, eh, ...solo un, un apunte, que efectivamente las entradas son las que son... ...pero tú fíjate que el concierto de Año Nuevo... ...que se realiza todos los años desde ese teatro de nombre raro en Viena... Eh, ...lo sigue medio mundo, hmm. ¿eh? las entradas son las que son, se acaban con mucha antelación y tal... ...pero tú fíjate qué fama tiene que hay gente que deja de tomarse dos copas la noche vieja... ...para estar sobrio por la mañana y escuchar el concierto de, de Año Nuevo desde Viena... Claro. ...bueno, que puesto este eh, eh, ejemplo porque sí, eh, con el misterio pasa algo parecido... ...las entradas son las que son y no puede entrar ni todo el pueblo del Che... ...ni todos los turistas que pudieran venir, ni expertos que... Quizás también Y, y la fecha es clave, es un 15 de agosto que claro, se celebra, sí. este país es fiesta nacional, eh, pero no hay mucho más tiempo, pero sí para hablar de las fiestas, porque quería preguntaros, y vamos a empezar con Gaspar, no sé si habrás tenido tiempo de seguir el pleno del pasado lunes y quería saber si te convencieron a ti eh, las explicaciones dadas. ...por la concejal de fiestas, Mariola Galeana... ...ante las críticas de la oposición... ...sobre la falta de previsión de planificación... ...por haber hecho contratado por la vía de urgencia... ...determinados servicios... ...y porque este año la barraca popular... ...pues se tenga que pagar en algunos conciertos para entrar. Gaspar, ¿qué te parecieron las explicaciones de Mariola Galeana?... ...que no se salió en ningún momento del guión... ...de lo que llevaba escrito? Bueno, al final... Eh... La epidemia del COVID es muy socorrida para echarle la culpa de, de, de falta de gestión y de falta de agilidad en la preparación de cualquier actuación eh, municipal o institucional. ¿no? Es verdad que llevamos dos años sin fiestas y que, como dice la oposición, pues, pues ya podía haberse dado tiempo bueno, a ver había tiempo suficiente para planificar las fiestas de este año. Todo estaba muy incierto y está claro que… ...no puede planificar una fiesta de un año al año vista como se podía hacer con preparando ya condetenidamente eh, sabiendo que sin saber sin tener la certeza de que sanitariamente va a ser posible pero yo creo que ha faltado desde luego que, ya, hemos visto cambios de, de personal en la concejalría eh, de personas de asesores que se han ido que han vuelto otros que han dimitido directamente otros funcionarios que se han ido a otro lado... que eh, se le achaca muchas veces al carácter de la concejal y, y, y bueno, pues eh, tendrá sus razones y tendrá sus explicaciones, pero yo creo que al final el resultado es que vamos a la carrera entonces no es posible que la Miguel Alba se contrate tres semanas antes ni, ni ni todo el sistema que conlleva el alumbrado el montaje de escenarios está y mal y demás, o sea, yo creo que haya faltado de nuevo eh, celeridad, te ha faltado agilidad para tener esto ya contratado desde hace mucho tiempo solo no ha pasado mm -hmm. nunca en elche en las fiestas y ya ha pasado hora, esperemos que luego se resuelva todo bien y respecto a la barraca pues bueno pues, efectivamente las barracas populares han tenido entrada libre ha habido muchas actuaciones y demás este año eh, pues según dicen pues ha traído a personas a, a artistas de cierto nivel y entonces hay que cubrir los gastos. Yo creo que esto al final son fiestas populares y, y la gente tiene que disfrutarlas como disfrutaba hasta ahora. Eh, hay que incluir y eh, llevamos dos años sin gastar en fiestas, tampoco creo que sea ningún problema el que haya una de actuaciones que se apone por por encima de lo, de lo digamos, habitual y que la gente pueda entrar gratis. Eh, hemos ahorrado dos años de fiestas, tampoco, aunque sea destinado el dinero a ...al tema social... ...y de ayuda a la empresa... ...y de ayuda al autónomo y demás... ...pero bueno, yo creo que tampoco... ...este año hubiese bueno, sido un detalle... ...tener esas actuaciones gratuita ...yo de todas formas tengo que decir... ...que no soy partidario de nada gratuito... así en ese aspecto... ...porque al final, igual que en concierto... ...en el gran teatro y tal... ...porque al final entra gente que no está interesada... ...y se marcha al poco tiempo... ...y otros que están interesados... ...no pueden acceder porque han ocupado su sitio... ...entonces... Eh, tampoco pero alguna entrada simbólica de 5 euros por ejemplo ya eliminan mucha gente que iría ahí a ver tal y luego se va y tal. O sea, pero bueno, en cualquier caso si la opción de pago pues bueno, este año yo creo que tampoco ha sido muy acertada uh -huh. y en todo caso de haber puesto pago con pues algo un poco más eh, reducido y de forma simbólica ¿no? uh -huh. de hecho hay que recordar que siempre ha habido actuaciones de menor de cuando funcionaba Eh, hubo una época que las actuaciones que venía se pagaban. Por otra parte no era nuevo. Pues, hay, hay cierto nivel en las actuaciones que bueno que, que hay que poner un precio. Pero ah, bueno, yo creo que hubiese sido un detalle de decir, venga, esto es gratuito. Este año ya que hemos hecho la fiesta... Y Vale, eh, Pedro, eh, ¿crees que a la confejal Mariola Galeana se le pueden eh, fundir los plomos... ...cuando dé al interruptor del encendido del de, alumbrado especial de fiestas? Eh, pues tiene más probabilidades por haberlo hecho todo tan deprisa y tan corriendo... ...que que si lo hubiera probado con más antelación. A mí no me vale decir ahora que si la pandemia, que si tal... ...porque yo creo que estamos se están celebrando fiestas en este país... Eh, que, antes, ...que estuvieron dos años sin celebrarse... Eh, en, ...en muchos sitios de España... ...con toda normalidad y con toda previsión... ...te ha guardado los San fermines ...pero si no vamos más cerca... ...San Pedro en Rojales también ha celebrado fiestas... ...y, y, y han organizado y tal... ...no es excusa decir que, que la pandemia ha sido lo que... lo que tal. ...también mmm, estoy de acuerdo con Gaspar... ...que en la barraca pues quizás... ...pues oye pues después de dos años... ...pues no es que, a lo mejor se ha destinado el dinero a otras cosas... ...pero tampoco está mal un alivio... Eh, ...en esa gratuidad o semigratuidad de, de, de los conciertos... ...15 o 20 euros, bueno, por pues sigue en algunos bolsillos... ...con el recibo de la luz y otras cosas... ...pues sí que es una cantidad importante. También tengo que decir, eh, a mí a mí no me gusta lo de la oposición... ...de nos veremos en el juzgado, eso... eso ...tengo un amigo magistrado que es una de las cosas... ...que más condena de este país, que, que esa frase tan recurrente... ...nos vamos a ver en el juzgado, eso pues me lo va a decir usted... ...delante del juez, pues toda esa parafernalia, toda esa... Eso ya está de más, ¿no? O sea, si tienes que ir al, al, al entorpecer la labor de la justicia, ve con cosas ya fijas, que con una prevaricación, con una malversación, con algo ya fijo y no una chulería de, de un pleno nos veremos en el juego. A mí eso no me gusta y lo digo igual. Y también, por último, quiero decir una cosa. Las fiestas y el ayuntamiento, la administración y fiestas, organización de fiestas desde la administración siempre ha sido una cosa bastante irregular. Yo recuerdo que había algunos artistas que iba el, el encargado del ayuntamiento, después de la actuación, con una cartera, con el dinero contante y sonante de lo que tal. Eso no no no, no viste bien, ¿no? O sea, el, el ayuntamiento haciendo fiestas, no sé cómo se podría solucionar esto para darle más agilidad, si un pimesa de las fiestas o, o qué porque la verdad es que al final ya vemos lo que ocurre en cuanto hay alguna pequeña alteración. La máquina burocrática administrativa es muy lenta y luego al final se cae en fraccionamientos de contratos, en historias que rozan y rozan lo que es la legalidad administrativa que tenemos en nuestras instituciones. A nosotros nos sorprendió mucho esa rueda de prensa que dieron el pasado sábado el alcalde y la concejal de fiestas, Mariola Galiana, que se reunieron con los hosteleros, quisieron apagar un fuego y es que los hosteleros criticaron en una nota de prensa la falta de planificación para estas fiestas. No sabían el programa de, de actos, todavía no se sabe, no se ha dado a conocer. Y allí pues por, contaron una novedad y es que se va a instalar un raco para el ocio ...y esto conlleva ampliar las mascletas... ...es el racó Stiel... ...que estará desde el 5 por la noche... ...hasta el 9 de agosto... ...con mascletas todos los días... 5 ...el 6, 7, 8 y 9 por la mañana... ...y estarán desde las 12 de media... ...hasta las 5 de la madrugada... ...y eso es compatible... ...luego vendrán los, los racos gastronómicos... ...con los concursos de mascletá... ...y esto es compa compatible también... ...con la autorización de el resto de bares y cafeterías... ...de que saquen también sus barras a la calle... ...ese fin de semana de la Nid del Alba... ...con cortes de calles principales... ...como Maestro Albeniz... O, ...y otro más... ...ahora no lo recuerdo paseo de la estación... Eh, vosotros qué, qué qué opináis, eh Gaspar, con esto del RACO Festi eh, hoy hemos entrevistado a Fran Linares y nos ha confirmado que que el sábado, que, que, que en cuestión de días se fraguó esa propuesta. Bueno, puede, puede ser que pasemos de la sequía amarga absoluta de fiestas a un empacho de de fiestas. Yo un um, Entiendo la propuesta de aprovechar el primer fin de semana de agosto, pero bueno, no sé si al final será un cansancio festero aquí, la gente tiene mucho mucho para para estar eh, todos los días de fiesta. Carre, carre, carre, bueno, carre yo estoy yo estoy temblando porque yo vivo en el centro y trabajo <risa> durante eh, vale. todos los días de fiesta, estoy temblando, no sé qué voy claro. voy a encontrarme otro no, no, sí, eso está claro que hay gente que trabaja y que no es muy muy amante de tener la barra hasta las seis de la mañana y dando, dando eh, bombazos y y música toda pastilla, ¿no? De hecho yo por ejemplo, yo recuerdo, recuerdo, ¿no? que cuando la verdad estaba la redacción de Maestros Benit, que cuando sacaban la barra en la calle allí, por ejemplo, la de la en la roa por la tarde empezaban a las 6 a las 6 hacer pruebas de sonido y tal y en la redacción de allí que estábamos en un entresuelo en día, no se podía trabajar porque estábamos que no sé no no casi del bombazo que daba la música. ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay que modular las cosas, lo de la masquetada no me parece bien porque al final las masquetadas son las deben ser las que deben ser las días grandes de fiesta. ...e ir ampliando máscletar, ir ampliando eh, tal, pues de, de virtud un poco lo que son las las centrales, ¿no? Y luego, pues bueno, hay máscletar, yo no sé este año porque no sé el programa de fiestas... ...pero bueno, antes se hacían también en en, la, en los barrios, ya por máscletar por la mañana en el barrio y tal... Bueno, ...bueno, eso también lleva las fiestas fuera del centro y está bien, pero ampliar tres cuatro días más de máscletar, pues bueno... No sé qué sentido tiene. Pues se mira, racó. Aspar, visto lo visto, igual que está escuchando ahora la concejal de fiestas, lo dudo, pero si te está escuchando, igual mañana nos, nos planta más mascletas nocturnas en barrios y pedanías, ¿eh? Porque visto lo visto, están planificándolo durante estos días las fiestas, por lo que, sí, que estamos viendo. Sí, ¿no? Pero ya como digo, si se lleva mascleta a mascleta dos Toscar o se lleva a la vallas o ¿no? tal, pues bueno, eso está bien porque allí... Las fiestas, de hecho, pues serán poco, porque todas las cosas pues, las tienen fiestas también muy potentes, que viven como auténticas fiestas patronales suyas, y aquí al, a la ciudad porque viene la Roa y, y la Alba y poco más. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto, eh, el, el dar por exceso, por decir, aquí vamos a echar el resto, bueno, se amplían las fiestas, se amplían los vías de fiesta, se amplían las barras, se amplían ahora las parras eh, se amplían, pongo un de barras en el paseo de la estación. Quiero eh, decir que al final, bueno, a ver si morimos de éxito o de exceso eh, por no modular bien todo esto. Y, y aparte de eso, como estamos viendo, con un proceso administrativo que, que no se ha puesto en marcha, se está poniendo en marcha ahora de manera de manera urgente y forzada sí. y, y casi de emergencia, porque no no llegamos. ¿no? Entonces puede en ser que fin, haya un, un cóctel un poco... Eh, ...difícil difícil de digerir... ...pues bueno, confiamos en que al final todo saldrá bien... No, ...no olvidemos Gaspar... ...no olvidemos que entre estas fiestas de agosto... ...y las próximas del año 23... ...vamos a tener elecciones municipales... ...y ya sabemos y como todavía... ...no estamos en ese tiempo que se estableció... ...que no se podían inaugurar carreteras... ...ni eh, otras cosas... ...pues claro, nos pilla en agosto a, a ocho meses... ...más más o menos, ocho o nueve meses... Entonces pues vamos a echar el resto para que el recuerdo de las fiestas últimas que se organizó por esta por este gobierno municipal pues fue estupendo. Esto a mí me lleva no quiero ser ácido aquella ...no, con tantas máscaras puede esto que te carren, los puedes explotar. Esta de, de, de, pa, de, de panificios ¿no? que se hacía en la antigua Roma, ¿no? Que cuando el pueblo estaba un poco un poco cabreado con el emperador el emperador organizaba Juegos Circenses y la gente se nos venía arriba y viva el emperador. Entonces, no olvidemos que, que, está... que tenemos unas elecciones en mayo y aquí hay que aquí hay que animar al pueblo. Y de hecho, van, van a ser las únicas fiestas de la actual corporación. Porque la del estaba de ya organizado hemos tenido dos años de fiestas estas serán las, que, las primeras que organice la corporación actual como tal, y las que eh, se celebran el año que viene, eh, se, ya las no para la actual corporación, aunque la organice la corporación actual, pero o sea, que va a estar... Por eso yo creo que, echa, como dice Pedro, echámenos para esto. ¿eh? Sí, algo de, eso, algo de eso parece que se intuye a la, a la vista de, de tanta ampliación, de tantas cosas, y al final tantos días de fiesta y... y tantas barracas y tantos. Bueno, vamos a ver hubo, cómo responde hubo el pueblo. Fue una época en los años 60 y incluso 70 que habían 15 días de fiestas. Recuerdo, vamos, de actividades diversas porque acababan las fiestas, empezaban antes, eh, acababan luego las fiestas y luego seguía con un festival, festivales de España en la rotonda que venían actuaciones de todo tipo hasta hasta, vamos, bastante para la entrada, casi tiraban 20 días con actuaciones y con fiestas y con todo tipo. Entonces, pues bueno, eh, eso al final tampoco es que comparado con otras épocas, más que sean muchos días, pero sí comparado con la norma que, que era del 7 al 15, eran los que estábamos viviendo hasta ahora, que yo creo que, y algunas veces hemos criticado que habían días entre medios, pero pues habían días por ahí que, el día 11, el día tal, que no había prácticamente actividades. Entonces se llenaban con eh, la gestora de festejos populares, llenaba con algo, juegos infantiles, no sé qué. Incluso a los periodistas hablábamos de que había que concentrar un poco las fiestas, ¿no? Igual que también puede ser ahora contraproducente que un día, como creo que es el día 10, cuando se celebra la charanga... ...que coincida con la representación del misterio, ¿no? Yo creo que ese día hay que despejarlo... ...para que el misterio tenga su alrededor... ...y que no sea un desfile como ese... ...que incluso hubo que desviarlo porque había... ¿verdad? ...sí, sí, sí... ...es que si, no, si bueno, nos ponemos... Bueno, a... ...hay mucho que apuntar... Sí, sí, a... demasiado si nos ponemos a repasar la memoria Esto... histórica... Igual nos encontramos sorpresas y esto no resulta y luego nos encontramos en la, en la etapa democrática imitadores, yo no eh, sé. Eh, nos habéis puesto varios titulares, ¿eh? esto no es un circo circense romano ni <risa> de las fiestas no son un circo romano para entretener al, al al pueblo, ni tampoco hay mucho que desajustar, que ajustar, o sea, o que hay mucho que que ajustar, perdón estas son unas fiestas desajustadas... Si ...es que no hay tiempo para más... ...os tengo que poner el punto final... ...pero no quería terminar... ...porque Gaspar, aparte de... ...hemos comenzado con él... ...porque es patrono... ...pero también tiene otra noticia... ...como está en Arenales... ...por eso no viene... Eh, ...Gaspar, eh, estará supongo que viendo... ...la regeneración de la playa... ...¿cómo, cómo, cómo se encuentra? ¿está a punto de terminar? Bueno, <risa> la playa... ...se regenera por sus propio medio ...hemos recuperado parte de la arena porque el mar lo está devolviendo y, bueno, pues se está ampliando un poco las playas, sobre todo aquí en la zona urbana. Y, bueno, pero sigue siendo muy deficiente la limpieza de los de las pasarelas de los, de los lavapiés. Aquí no sé por qué no se plantea el ayuntamiento en serio de que hay unas playas que tienen su atractivo. Entonces, eh, igual que en Santa Pola y otros municipios pues, son la playa urbana, Pues tiene servicio diario, aquí debería haber, todos los días, igual que se limpia la playa con máquinas espectaculares y estupendas, que hay una brigada en todas las playas que repase los, los lavapiés de todas las mañanas y los deje impecables. Es que hay, pues, hay lavapiés ya que no se ven las pasarelas, están completamente hundidas en arena y, y, y bueno la gente tiene se lava los pies luego tiene que volver a pisar la arena. Y luego también os lo adelanto, os digo que la zona esta que quieren crear del antiguo hotel de Arenales del Sol, pues bueno, por ahí están trabajando sin parar y están rellenando. ya Llevan ya una buena parte rellenada toda la laguna que se había hecho en el sótano y, y están trabajando. Lo que pasa es que están venga a picar ahí cemento que te, y hormigón que viene ahí a base de bien y no dejan de traer hierros y, y este hormigón y tal. Pero bueno, Están trabajando sin parar. Eso, eso sí que va va lento, va fuera de plazo ya mucho tiempo, pero bueno, por lo menos se está actuando de manera insistente. ¿no? Pues nos quedamos con tu crónica. Gaspar, muchas gracias y de nuevo enhorabuena por tu nombramiento como patrono del misterio Muchas gracias. Eh, Pedro, gracias por venir a, a la tertulia de este último última semana del, del mes de julio. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Romare. Y nosotros nos quedamos con esa crónica de Gaspar Maciá. El, la playa de Arenales sigue teniendo y sufriendo deficiencias. No sabemos por qué nos cuesta más eh, la nueva contrata de limpieza y no se ha incluido ese barrido, al menos a diario, en las playas de Elche durante los meses estivales. Hay que cuidar más o mantener más los espacios públicos y los servicios públicos también. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con eh, publicidad y también con música. La Glorieta vuelve mañana jueves. Hasta entonces. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán.